Bienvenidos otra tarde más a Wonke Palomino. Buenas, nos estáis escuchando en Radio Seca. Como de costumbre, no solemos pisar el programa anterior, pero nos la pela, sinceramente. Sí, porque aparte me parece que te hace dos semanas, porque la semana pasada yo no puse el programa en continuidad. Mm. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Sí, y bueno, nos escucháis o en directo o en la página web que lo dejamos grabado, www.blogspot.com no, He llevado dos semanas sacándolo bien, eh Casi, casi, eh <risa> Como decir que estáis escuchando Radio RSK en la 107.1 FM Ocupando las zonas, como siempre Bueno, esta tarde nos acompaña un grupo Saunders Ahora los prestaremos a continuación Os vamos a dejar con un temilla que versionan ellos Pastillas de jabón, yo no diré nada Pero el nombre ya de la canción me suena mal Da que pensar, ¿no? <risa> Pastillas de jabón Sobre todo tenéis que verlo en YouTube porque el vídeo es flipante Los mojinos, sí, a mí me encanta. Ah, yo no lo he visto, ¿eh? De los pocos que he visto de los mojinos, pero bueno, es <risa> <risa> bueno, bueno. Bueno, pues soltamos la canción y empezamos con la entrevistilla, ¿no, Juanco? Venga, hasta pronto. Buenas de nuevo, ya estamos aquí con los chonders Hola, buenas tardes Buenas Hola Hola Bueno, sois tímidos, eh, aquí tenéis el micro para soltar lo que os dé la gana Bueno, empezamos un poquito por la presentación, ¿no? Como sí. llamáis cada uno Que tocáis Que empieces del tambor No, no tío, vosotros que estáis en el otro lado ¿no? Empieza tú, empieza tú Empiezo yo Bueno, yo... Te explicamos lo de los mod... Explica primero lo de los modes. que será más divertido Bueno, nosotros tenemos los nombres que tienen los personajes de los teleñecos, los teleñecos y, y, no y la no isla del tesoro, ¿vale? <risa> <risa> Así nos llamamos entre nosotros cuando estamos tocando, ¿vale? Por eso, el señor de los tambores, Panda, se llama Mel sin cabeza. Mel sin cabeza. Vale, y yo. le prohibimos hablar además Boquerones Whisky que... <risa> Saluda, Boquerones Buenas a todos, sí, soy el bajista del grupo Vale, tenemos a Cara de Lucio Cara de Lucio o, o Cervantes de la guitarra Porque es ¿Porque un manco Porque es un <risa> <Efectivamente, risa> porque parece que toque y se llama manco sí, Y soy el guitarrista rítmico Y el único zurdo no, es, el, es el guitarrista bueno, el malo no está, no ha venido Porque está en Puerto aventura y bueno segunda voz o voz intercalada intercambio de voces intercala. <ríe> intercalada <ríe> qué es una bueno. voz intercalada bueno pues cuando es para no decir que uno es la primera y el otro es la segunda Ah, vale, una intercalada es la segunda el último mono Vale, el, que, el más prescindible de todos es decir, eres el que se puede emborrachar cuando le dé la gana, subirse al escenario y hacer canelo sí, sí exacto, pero, pero no bebe hombre, claro, no, yo me también me puedo, puedo, pero no sonaría yo. bien tienes bueno, el me tiene me me mejor me papel, me. papel de todo el grupo, hay que sí, decirlo, ¿eh? sí, claro. lo malo es que ese papel lo hace el batería ¿eh? no, no podemos hacer también nada. puede emborracharse a saco antes de subir al concierto como poder puedo, que luego suene bien ah, quién sabe que se joden los demás, ¿no? exacto, pero oh. no lo pienso no lo pienso mal. ¿Habéis hecho algunos conciertos ya o...? Pues no, no, la verdad que no. ¿Os tenéis que estrenar todavía? Uh. Uf. Uf. Uf. Estamos esperando a que las grandes compañías nos llamen. <risa> <risa> nos hemos enviado maquetas, pero... Pequeños conciertos no valen, ¿no? No, no, no. no, no, no, no, no Esto no, no, es empezar por abajo. <risa> <risa> nada. Nah. No, bueno, pues nada, estamos esperando a sonar bien, que es más importante que no salir al escenario. ¿Tú te has presentado? No, no me he presentado, ¿tú? ¿tú? vale, ¿tú? da igual. Me he presentado porque no quiere deciros cómo... Él, ahí donde tenéis, es la voz de los chonders Es sí. gorda, fea, culona Como el bebé Vale, Alias la gorda Por eso me llaman la gorda Un mote que no me gusta, yo prefería que me llamasen el guapo Pero descartaron sí de ese nombre No, todavía no sé por qué La puta de los motes, sé ¿eh? que normalmente sí, Uno no, no, no se no pone que te gusta. Al único que le gusta está el whisky que Siempre dijo yo el whisky, yo mi favorito y digo, vale. Sí, bueno, sí La deducción también es importante. Sí, has dicho que no ibas a hablar. Fuera, bueno, hasta aquí. Oye, perdón, no dejémoslo hablar, ¿no? Y bueno, pues nada, conciertos no. Somos así de sobrados. Nos no vale con escucharnos a nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo lleváis tocando? Un, un mes. ¿no? Sí. Ah, bueno, tampoco mucha entonces ya está. Bien. Y lo estamos petando ya, imagínate. Súper conocido ya, ¿eh? Solo por los ensayos. ¿Sabéis gente a vuestros ensayos o.? Sí. Sí, han ido varios. O sea. de vez en cuando. veis un ratito. Siempre preguntamos, ¿cómo sonamos? ¡Ah, sois divertidos! Sí, pero ¿cómo es divertido? Vale. Sí, mínimo, bueno, no, divertido. Pues supongo que eso será, tenemos que seguir ya a tocar, porque somos divertidos. ¿Vale? Nuestras caras serán pero divertidas. Bueno, es lo bueno de tocar lo que tocamos, es que pueden reírse de nosotros o nosotros, pero lo claro es que se van a reír. Bueno, que la gente va a un concepto para divertirse, ¿no? Claro. La música sea buena o mala, pero lo principal es divertirse. ¿Cómo es eso? Sí. Y bueno, ¿y los instrumentos cómo elegiste vuestro instrumento, ¿cómo llego a las manos? Empieza tu gorda. Bueno, pues yo toco la trompeta. <risa> en realidad yo quería ser el trompetista de un grupo y me compré una trompeta, lo que pasa es que toco como el culo. Yo la tengo ahí. Y la, la, la, la, la, la, la trompeta viene a todos los ensayos y se lo pasa pipa. ¿Cómo sonamos? Trompeta, Divertidos, sonáis divertidos, pero no sé tocar. Y Entonces dije, dije, bueno, no sé tocar, por Estoy nada, viendo. canto. ¿Vale? Canto, ¿qué haces? Cantar, ya está. Y a veces toco la trompeta, luego la cojo, toco cuatro cosas para... ¿Pero hay alguna canción que tenga exactamente una trompeta? O no, yo quería tocar Calabria, esta que se las... Bueno, creo que se llama Calabria, ¿no? Que sería Las Tías en Mini te ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, que era un anuncio de que enviabas un SMS y te lo, te lo ponían en el móvil, nadie ¿No se acuerda de eso. Sí, sí. Y nada, pues ya está. Dije, pues dame un micro ¿Cómo cantas? Bien Bueno, mi profe de música le mando un divertido. saludo vale Sí, divertido, <ríe> canto divertido Tengo una profe de música Bueno, tenía una profe de música que era sorda Y a partir de ahí pues, empezó mi carrera hacia arriba y nos, com nos comunicábamos por signos Y ya está Vas. Nada El resto, explica vuestro instrumento Que he hablado bastante va, va Yo explico mi instrumento La, la cosa es que a mí, cuando me lo propusieron, esto, esto aunque llevemos un mes, lleva de largo. A mí me dijo. Años, ¿eh? De preparación sí, sí. de grupo. A es mentalización. Me... Sí. Hay que decir que eres un pesado, Dani, que llevas aquí viniendo con todos los grupos. No es cierto. Eh, no, Dios. Porque me invitáis, tío. Si soy bueno, ¿qué quieres hacerle? Bueno, la cuestión. <risa> eh, me dijo me dijo un día aquí mi amigo Aitor Arias la Gorda: Tenemos que montar un grupo y tenemos que tocar canciones de los mojinos del cocillo. <risa> y le dije: Vale, pero no voy a tocar la guitarra. Si vamos a tocar canciones de los mujinos, yo si voy a tocar contigo Pues empezaremos de, de, de abajo Y yo, siempre me ha gustado la batería Y dije, pues, es una oportunidad que tengo Y ahí estoy Dándole a los tambores como buena bueno, bueno, se, se sentó en la batería y ya está No, no hay más explicación <risa> pedí, Yo nunca le dije pedí, que quería tocar con él dije, dije, Yo dije, no tengo batería Y dijo yo, y ya es está <risa> <risa> Qué cabrón Y eso Bueno, bajista, ¿qué pasa? Eh, bueno, yo básicamente Es decir que tocaba antes la guitarra Mi sueño siempre había sido la batería Y no sé cómo, coño, acabé siendo bajista pues eso. Sí, no sé, los típicos chistes de los bajistas Ni la nevera, pues bueno El... el caso es que estaba trabajando un mes en verano y dije, ¿por qué coño? Digo, me dan 400 pavos, me voy a comprar un puto bajo. ¿Para qué voy a ahorrar? ¿Para qué voy a ahorrar? Me qué? compro un bajo. ¿Para qué, si el dinero sí, está sí, para gastarlo. Sí, sí, estamos viendo economía en el país, no, claro. no hay problema que me compro un bajo. Bueno, ahora os va a explicar el guitarrista bueno que tenemos, que tenemos dos guitarras, pero uno no ha venido. ¿Vale? Ya, ya lo he comentado antes, que está en Puerto Aventura y tal. Se lo está pasando muy bien, el, ¿Vale? el, el otro sí. guitarra lo llamamos Angelito, o, o ¿cuál era el? Chiquitín. Chiquitín. Chiquitín. ¿Vale? que Es un tío bastante grande, peludo. Guapote. Yo no sé por qué no tiene novia, la verdad. Lo he preguntado a mucha gente, pero desde aquí le buscamos novia al guitarra. Sí, heavy, muy guapo, que toca muy bien la guitarra. Pelo Pantén, familia muy simpática. Si es que lo tiene todo bueno. ¿Tiene dinero? ¿tiene dinero? Bueno, tiene una guitarra buena, la puede vender. <risa> Estudios, al menos. ¿Vale? ¿Cómo? Estudios. Sí, yo estudiaré algo eso, Hombre, ¿no? la, música, no. la música la tiene estudiada bien Ahí está y Bueno, ese es el guitarrista malo ¿vale? Y aquí tenemos al bueno sí. Sí. Bueno, yo al igual que, que el bajista Whisky Mi sueño era la batería Pero al final me quedé con la guitarra Por falta de espacio Y nada, pues con el grupo Al principio no estaba incluido por, Porque Aitor es un dictador Y no, no me quería pero, pero la segunda guitarra falló y aquí está indica que era, que era él y se quedó como segunda voz y pues yo me metí y nada así llevo un mes con ellos yo sí. también quería ser batería vale todos sí, queríamos la ser, batería. De, de hecho, la, todos ser batería el primer contacto que tuve con, contigo fue haciendo de batería haciendo que tocaba la batería Hostia tío ni me acordaba de eso dándole fuerza a los platos Pues nada, era mi sueñazo, aquel día fue el día más feliz de mi vida La, la, la primera vez que yo tocaba una puta batería Todavía recuerdo la canción ah, ¿has visto? La pudimos tocar hemos ¿eh? ¿A todo ya que Ahora es cantar esa canción golpearla. En algún momento os esa canción Y bueno, aquí el segundo voz Segunda guitarra, segundo voz porque va a hablar después que yo no porque, porque a veces canta más que yo ¿vale? Según la canción, si la voz tiene que ser buena Canta él Si la voz tiene que pegar gritos feos raros Canto yo Bueno, mi historia es muy larga, muy larga, porque... Era pianista. mi claro, sueño era el pirano, ¿no? O sea, que era una cosa... Bueno, en realidad mi sueño siempre ha sido como el, el clarinete, ¿no? Pero bueno, eso, eso es otra historia que a un grupo no encaja el clarinete. Bueno, eh, la gorda me dijo hace años y años... Bueno, esto ya lo planteamos todos juntos, de hacer un grupo y tal. Nunca me dijo la palabra mojinos. A mí no me gusta los mojinos. Yo dije, vale, me parece bien un grupo guay. Y, y bueno, tenía una armónica una guitarra en mi casa, entonces dije, bueno, pues voy a tocar la guitarra porque es que el cantar no sé cantar tampoco, o sea, que no tengo ni idea. O sea, se toca el clarinete ¿sabes? Muy bien, además. O sea, yo... ¿Estás diciendo en serio o te has quedado con nosotros? No, no, yo concierto de clarinete en bueno el conservatorio de música en Boston una vez hice uno como máximo. <risa> mi tope fue el clarinete en, <risa> Una gira en, por el clarinete verdad. El Budialen, y sí, sí, no lo de Budialen, de verdad. el toca me, y <ríe> me escuchó me dijo, "Hostia, bueno, en, en inglés, "Oh horse". Bueno, y otro día yo pera y, <ríe> y ahí <cante, ríe> y y entonces empezó con la guitarra, pero bueno, pronto me di cuenta de que la gente me miraba raro. Yo me escuchaba bien, ¿eh? También te lo digo yo. Pensaba que era el crack y la gente me miraba en plan, oh, ¿qué, qué es ese? y dije dice, bueno, venga, va. Saime del grupo ya porque no tocaba él no tocaba divertido no claro yo... no, es que a ver no, eh... es que bien pero no divertido ¿eh? no, claro yo soy el lo triste, que fallaba el triste del grupo soy yo entonces pues dije pues me quito y como falló también el segunda voz que era otro chaval eh, dije pues me pongo aquí y a ver qué pasa y aún sigo aquí yo no sé por qué todavía estoy aquí estoy esperando que encuentre una canción donde se toque el cañete pero no cómo todo es buscarla sí claro, claro. De hecho, el Inuendo 2 está ahí. Yo lo propongo. ¿eh? El Inuendo, lo propones para Europa. No, no, no. Está bien. Esa es otra. Teníamos otro segunda voz, que ese segunda voz es el segunda voz, es Fran, el batería de. de ¿Cómo se llama? El... Rock, for Penguins. Rock for Penguins. Era el segunda voz, el y mientras buenísimo. no podía venir el señor sin cabeza al grupo, él tocaba la batería. Porque decidieron quedar antes de que yo pudiera, es tan caro. Como... No, no, ahora vamos a solucionar aquí el problema, ¿vale? <risa> decidimos, no, decidimos quedar antes de que él pudiese y ahora no puede otra vez. Nos hemos quedado sin ensayos porque él no puede ensayar. No es del todo cierto. ¿tú? De nuevo? eres tú. Uy, veo sí. demasiado malos rollos sí, en el grupo, sí, ¿eh? Sí. Ya el, es un... el grupo se va a acabar sí, antes sí. de empezar. No, no hay malos rollos, en verdad, son unos bocas. No, tú no tienes malos rollos. Nosotros <risa> los tenemos contigo, ¿eh? Son unos bocas. Qué diferente. Son unos bocas, luego va a, a, a... A, a ser aburrido, ¿eh? Ya verás. Y va a sonar bien ¿Y al final claro, No, no, no, ¿Quién, ¿quién se pone a la batería? Con toda la discusión que tienen, todo su sueño batería, me, me salgo yo y ¿qué? Batalla campal No Oye, ¿verdad? <risa> Bueno, pues ahí está nuestra explicación de los instrumentos y formación del grupo ¿Dónde estáis ensayando ahora? Estamos en el casal de, de prosperidad en, en el provisional Eh, bueno, es, sí, es como ese, ese, ese que han estropeado la, los grafiteros que fueron el otro día. Yo no sí, no, el, no, el otro día ya estaban chulos. No, no, los de la parte delantera también. Los otros... Bueno, menos Pero el sí, chico ese que se parece a un chico que se llama Brian tocando la guitarra y una flamenca. Lo sí, de yo dibujé un, una polla ahí detrás, con, así con, con, con Tucker. Los chonders porque coño no lo Vale, he visto? Pues es... es, es sí, un bueno. el símbolo también tiene una historia. El nuestro logo, ¿vale? Al principio iba a ser así como una especie de, de Diana. No sé por qué, pero ya me lo imagino, ¿eh? Que sí, es una polla y hace, con alas, tío. Y es, ahora es una polla con alas, pero iba a ser así una, una Diana y iba a poner... ¿Los quién? Pero nos llamaron unos tíos, nos llamaron los tíos y nos dijeron Tío, este grupo existe, ¿vale? Y yo, bueno. ¿Los quién? Pero claro, como estábamos hablando en inglés, de who, y dijeron, sí, tío. Y yo, joder. Y bueno, nos llamamos los Chonders y es una polla. No. ¿De qué viene el nombre de Chonders? Buah. Buah. Es larga historia también. ¿eh? Que, además que, de la historia es historias. que aquí se manejó una vez un argot extraño en el que todas las palabras acababan en er, ¿no? Sobre todo la palabra vagabunder. ¿sabes? Porque es un aspecto desalineado como el aquí amigo Palomino, <risa> es un aspecto de vagabunder. ¿no? Entonces, cuando alguien era muy es lo más simpático, que lo han dicho en todos los días. ¿no? Eh, cuando alguien era muy simpático, pues era por ser un cachonder y como Chonders sonaba un poco raro, le quitamos el K y le pusimos el Chonder. Sí, porque el K es como un de car y sí. ¿no? raro. Ah, todas rara. las palabras con K. Bueno, que en realidad tampoco los Chonders era el, el nombre de nuestro equipo de fútbol, sí, porque somos un equipo de fútbol, o sea, <risa> que ya viene de antes. Bueno, sí, hombre, viene fantástico, de Fantástico, tío. Viene de muy de lejos todo. nosotros. Claro, también llevamos juntos toda la vida, sí. casi casi. Desde bueno yo al indico lo conozco desde chiquitito y desde la ESO a los demás, pero yo sé. el que no habla lo conozco desde que tiene tres años, ¿vale? El tres y yo tres, <risa> <risa> sí, decir. Bueno. ¿tenías tres años, señor que no habla? O cuatro, no sé. Vale, pues ya está. Yo no me acuerdo. Tío. <risa> <risa> pues yo sí que me acuerdo de él y que jugaba en hasta, el cobrado. Hasta sexto de primaria, yo no me acuerdo. Bueno, eso, eso Ahí es donde empieza tu memoria. Es que, no, <risa> no, no lo, creo sí, que sí, tiene ¿sabes? que ver más con la historia oculta de mi vida, pero no pasa nada. Y bueno, el resto también, seis años, siete años, ya ocho años, incluso que nos conocemos. Sí. Ser, Joder, decir. cómo pasa el tiempo que cago en mi vida. ¿no? <risa> ocho Primer, años. Primero de la eso. ¿no? ¿Justo? Uh -huh. bueno, sí. Primero. Eh, esos tiempos en los que jugábamos a empujarnos en el patio. Ya bueno. Supongo, ¿no? Que era el San Andreu o que el Patio. Sí. sí yo no sí. jugaba, jugáis vosotros conmigo a empujar, pero. Sí, tú te dedicabas a ligar y demás. Vale, me dedicaba a ligar, no me salía bien. <risa> me salía divertido. Vale. Bueno, no, San Andreu todos no, ¿eh? Aquí el, el cara de Lucio no iba al flos y carcat. Eh, es un chuco. Eh, uh... Es un malote. Zurdo ha salido. Ah, claro, el zurdo. Por, por eso zurdo. Oye, ¿qué bala con los zurdos? Yo también soy zurdo, ¿eh? No, no, no, no y ni ni luis, clásico, ni ni no fui música de acá. Pues ya ves, yo que así toca en la guitarra. Hijo del diablo. Mira, eh, Rocky, cómo sufrió. sufrido. Sí, a Rocky, Rocky el amo, Johnny. ¿eh? Un, un saludo a Silvestre no, de Estalón. No, no. Un, un, un saludo a Silvestre de Estalón por si está escuchando, que sea que sepa que lo quiero, que la dejo su mujer porque dice que no... ¿Es zurdo Silvestre de Estalón? No, en Rocky. Es que no le he visto. Su mujer dice que no se le levanta por los esteroides. Y lo han dejado, ¿vale? Rocky, I, I would marry it with you que Me casaría contigo No sé si me habéis entendido sí, Porque sí. mi pronunciación en inglés es casi perfecta <risa> para, para vosotros ah, Eso es otra cosa, no cantamos canciones en inglés ¿Por qué los mojinos y no los who? ACDC, pues yo que sé Grandes grupos en inglés es que se, ¿Cómo se llama este? Que, porque suena a, a gatete pisado Porque no, no en Bueno. Pierde todo su sentido, y mira que las canciones que, que hacemos tampoco tienen mucho sentido, ¿no? De hecho hay una que se llama Sin Sentido Y no Uf. tiene ningún sentido, y la hicimos a sorteo De hecho Pero... Rasputil hemos versionado para no cantarla en inglés Rasputin. De Boniem. ra, ra Rasputin. Joder, sí. Eh, Esto no lo escuché otro día, eh. Pues no, vas a flipar. Esa, esa sí, ¿qué influencias tenéis así musicales aparte de los mojinos? Que ya ha quedado claro. Vale, a ver, voy a empezar yo, ¿vale? Porque soy el que tiene bueno. las mejores y luego los. Y el nosotros... que no para de hablar, ¿verdad? Ver, <risa> <otros, risa> <yo. risa> vale, ver, soy la voz principal. Primero, Loquillo, el amo. Rosendo, el amo. ¿Vale? Búmburi, el amo. Urrutia, el amo. Eh, Un tío clasiquete aquí. La Orquesta ¿no? Mondragón. La Orquesta Mondragón. Javier Gruchaga, el amo, ¿vale? Yo creo que te olvidas de los mojinos No, los mojinos, los mojinos es el gran grupo ¿eh? <risa> No me digas Ramoncín que te censuro el micro ¿eh? No, Ramoncín no, pero Rafael Carrá tío oh, eh, Rafael Carrá muy, muy, arriba, muy ¿no? arriba Explota, explota, me expló buenísimo Joder, tío, de canción, más, Hay que versionarla top ya 3, sí. La mejor ejecución de la historia verdad, ¿Cuántas sí. canciones tenéis? No sabemos, siempre que pregunto decimos 8. de 15 a 20 Creo, creo que 9, 9. Mes, ¿eh? Yo cuento 8 pero o 9 nada 9, 9 Claro, como hemos metido versiones a, a punta pala Bueno, wow, pero es como eh, se empezado los grupos. No, es que ¿no? es otra. Proponemos mil canciones y de las mil solo tocamos dos. Porque aquí no se aprende nadie, las, no hace los deberes. No es cierto. Porque, tío, si, envi si mandas diez canciones para el siguiente día. Sí, que, que, que y se, con... se pone el viernes no, todo el ni, ni uno de estos ni estudia, ni trabaja, ni hace nada. todos a las dos de la tarde. Son una panda de vagos y delincuentes, tío. No, no podéis coger un ratico y mirar las canciones. A ver si vamos a acabar contando lo que te dedicas tú. <risa> uy, uy, uy, uy sí. Sacamos el tramo. Sí, bueno, grupos influentes <risa> ¿Cómo que no es tema, A ¿eh? ver, ¿eh? ¿Qué pasa? Grupos influentes ¿Calamar o no? ¿Ves? A mí no me va me Lo siento mucho <risa> eh, <risa> La vela puerca, ¿vale? Un, un grupo buenas, buenas. de Sudamérica Me parece muy bueno Les lutier los putos abos ¿Vale? Eh, y bueno, los mojinos y... Para eh, mí de los Lutier a los Mojinos hay un trecho, eh. No te es que creas, los, ¿Eh? los dos hacen teatro, los dos hacen un encanto con humor. Y que, gracias. Una sí. de las obras de, son divertidas las dos. Te joder, son los sí, amos. Lo que no sé es por qué no hacemos alguna de los Lutiers tampoco. Pero bueno. Va a es difícil. Es igual que no hacemos alguna de Berto Romero. Ah otra influencia bueno. bueno influencias aquí de, de cómo te llamabas tú ah, de tristes de Tristez morgan que es una cabra no no de influencia del grupo no de cada persona no cuál real. es la pregunta podéis también decir de cada persona sea, ¿Sí? aquí podéis hablar todo lo no, que no, de no. la bueno como lo llevo yo, yo pues desde el principio he, he pretendido no, meter no, a Alaska <risa> pero es que pues o oh, de... Alaska la ama también eh ojo oh, <risa> y y Se ama ya. ama Uf. pero luego no pone ninguna canción o sea aquí no Porque no sé, no sé llegar al tono. Ya, claro. Es demasiado grave. ¿Es el de Mario vaquerizo, sí. Vale. Nancy rubias. Pues sí. meteremos un poco de Nantes también. Ahí está. El de Alaska es bastante grave. No sé, influencias del grupo son estas. Yo tengo muchas más influencias, pero no. Influencias lo que son de grupos buenos no hay. No. Pocos. Aquí en el grupo. No, bicho, Hombre, a ver, no, se, supone, vale. se supone que cada uno aporta. No, para un, una color, influencia verdad, de. Cada uno aporta lo suyo. Claro. Ahí pero no. como a mí no me gusta, acabamos de decir que... M era, era. Más experiencia, eh, menos esto, experiencia. Esto es mentira, porque yo me pongo a tocar y me mandan a callar o... Porque es zurdo. Sí. Bueno, no es porque sea zurdo, ah, es porque vale. si fuera zurdo y tocara bien, pues aún. <risa> <risa> Lo queremos mucho, ¿eh? en, todo, en todo momento. ¿Vuestro objetivo como grupo cuál es? Bueno, de momento... ¡Follar! ¿Sí? <risa> es verdad, es... Bueno, claro, hoy va a hablar de la groupie, pero es claro, grupo, o sea, no ha habido concierto... Cero, como... No, no. Eh, en verdad No, no, porque aquí uno iba a dar una, una respuesta Que no sé qué iba a decir a ver, dilo, a ver no. ac ¿acaba con follar la frase o no? No ah. Yo, yo se lo iba a decir que antes Aitor ha dicho Que le gustaba la orquesta Mondragón Y tenemos como objetivo sacar de momento Dos discos, que uno serán los chondes, el primero Y el segundo será la orquesta Chondragón Irlo apuntando, ahí Eso está bien, cuando saquemos el primero Yo pensaré en el segundo Bueno, ¿qué más objetivos tenemos? Objetivos Que no nos echen del casal. Eso es lo primero. A pues está mí me da bien da igual, abierto, eh. No creo yo que ahora os chapen, ¿no?, el casal. Ah, no, no, chapar, no. No, no, que, no que nos se echen, echen a, a nosotros, nosotros por cómo tocamos. ¿no? Ah, no, vale, no, verdad vale, hace una semana a la inauguración. Todo, no el, puede el, mundo, ser que todo el mundo, sí, que, que es divertido y qué gracioso que suena, pero luego por lo, vagini, a ver lo Hacen que Hacen así como el gesto de corta, corta, ¿sabes? Sí, sí, el grupo bien. <risa> divertido, pero llegó tarde, ¿no? Sí, divertido, pero no vais a poder tocar esta semana, cosas así. No, si nos propusieron tocar en la cuarta del casal, pero... O sea, final, que nada. sigue Varios. ahí, que sigue ahí, que sigue, sigue ahí. Que la cosa, que lo voy a. Seguro, pero. Tenemos una tiempo. dedicada y Que por loco. cierto, hagamos publicidad. Y está la cuarta, está muy guapa, sí. Está, está, está guay, sí. todas las tardes ahí. La cuarta del nuevo casal. Sí, sí, es, sí, sí, sí. sí Como planta cuarta O sea, eh, de, esos de cojos. El bar, el bar. Sí, se llama la cuarta porque en el antiguo casal era la, la planta La cuarta, cuarta. Claro. Claro. No hay que decir que ha quedado mucho más chula, ¿eh? De cómo estaba antes. Es sí, sí. sí, sí. Han pintado, no sé si habéis visto, pero lo que hay pintado tú, una obra maestra. ¿Quién lo, ha, ¿Quién lo ha hecho? La Nerea La ama ¿eh? Una obra que te cagas, tío Es, es genial Sí, antes parecía un poco más el del Kruger Y ahora es, bueno Bueno, antes parecía un módulo Veo aquí amores Infiltrados, y ¿eh? Es, es el otro guitarra que Como te, te estén escuchando <risa> ¿Qué pasa? Pues... Ey, si no te escuchan tranquilo Que yo en cuanto llegue Y al casar les digo que lo pongan Pero <risa> No, que lo repitan muchas veces Eh, objetivos, ¿qué objetivos teníamos, tío? Que no nos echaran Salir tío. en la radio Que a fines. Que, que a fines no cumplido. Vale, Mi objetivo es saber cantar Mi objetivo es ganarme la vida de esto Vale, sin hacer nada más Con mi voz Me pues Sería muy bonito, ¿no? Vaya que sería bonito <risa> Sería bonito y bueno Y luego follar Vale, vale. eso ya sería la, la leche Oye, Follar siempre es importante Claro, es que nuestro objetivo también, como he dicho encontraré novia al otro guitarra Que es muy bueno, es y muy guapo Y tiene dinero y, bueno, ya lo hemos comentado Algún objetivo más? Eh, Podríamos encontrarle novia al bajista también. Calla. Bueno, podéis buscar cualquiera. novia como eh. que eh. Lo dejamos abierto ya... Somos tolerantes, sí. somos divertidos. Vamos <risa> oh, a poner aquí un ejemplo. De aquí a cinco años, dónde os veis como grupo? Como grupo. <risa> <risa> Nos vemos como grupo la, pre la, pregunta, la pregunta es difícil Porque Muy negra términos. Muy aquí negro. Cinco años y Como grupo Colectivo Muy, muy negro uh, No, muy negro no o sea, Ojalá continúe Y ojalá aquí cinco años Lo estemos partiendo Y la risión de todo el mundo Pero no. Ya se verá Lo que tenga que ser será joder qué pocas esperanzas tenéis en, pues mi, sí, en eh. mi sueño eh, sí hasta los 10 y hasta los 20 qué pocas esperanzas en mi sueño joder yo, yo tío, quiero tener, dicho yo, yo quiero, que quiero 30 vivir 50 de esto. años y salir todo ya yo a tocar la batería con esta gente bueno pues cantando de solista veo yo en, en, la, en un cómo en se el llama? metro filarmónica no <risa> en, yo, la, <risa> en la carao que van en la conciertos de gente que sí y cantará con Rafael y cada onda. cosa así oh Rafael buenísimo me he olvidado un un beso Rafael pero con H un beso Rafita es colega el otro día vino a no vino a ver, hostia, qué bien tocáis, a mi manera tocáis, digo, divertida. cambié algunas bombillas. de, de, de falta mandar saludos a Joaquín, solo ya está, ¿eh? ¿Cómo? De a falta junio, junio. Sal saludos a Joaquín y ya lo tienes todo. Obvio, Joaquín y Serrat, por favor, ya olvidado. ¿tabes? A ver, los yo amos. creo que se está aquí olvidando al gran rey, Julio Iglesias. No creo que haya nadie más mayor que él. Y bueno, mi sueño es tocar el clarinete <risa> en una canción de las suyas, de las próximas que haga. Por cierto, hoy había un anuncio de Julio Iglesias. En, en Estados Unidos, o sea, yo no estaba en Estados Unidos o sea, está en Youtube eh, pero en Estados Unidos y se ve que lo peta allí ¿vale? Sí. Preguntad que alguien llame desde Estados Unidos, por favor para corroborar, Alaska, quizá supongo, en, en Alaska, es eh, el territorio por qué los grupos de allí triunfan aquí, porque no entendemos lo que dicen ¿no? Sí, ya te pueden llamar hijo de puta en medio de la cara y tú no te enteras de nada Gratuitamente en medio de un concierto Bueno, en que lo entendéis todos sí. Sí, sí, claro, porque tenemos una cultura muy avanzada <risa> Bueno, che, señores, ¿qué os parece si metemos aquí un temilla de los mojinos, de los que tocáis? Como ¿Y tal? queráis. Nosotros que... lo tocamos mejor. El Nuestro mejor, ¿eh? <risa> pero es una mejor, Pero es que es cierto, ¿eh? una no, mejor. Es que sí. lo, lo o sea, lo es lo impresionante que... que... Mucho respeto a los mojinos porque, porque los hemos sacado de ellos y sin ellos no, socarían, no sonarían los temas, pero los hemos petado. ¿Qué canción metemos? ¿A Tomás por culo? <risa> <risa> sí, no se llama así, pero vale. Tomás por culo. <risa> por el culo. Ah, por el culo. Ah, por el culo. Por Es culpa mía que he escrito mala canción Da igual A tomar por culo ¿Me prometes que la toque mejor? ¿En serio? <risa> que la cantamos mejor te prometo que no <risa> Que la tocan, sí. Musicalmente hablando Vamos a darle caña a ver cómo suena tocan, eh? Lo que te ha hecho esta tía no tiene nombre ¿No tiene nombre? Bueno si sí tiene nombre, Eso se llama Cornu Que eres un Yo Y mí me duele porque eres mi amigo Y a los amigos les duelen que te Cornu, eres UN cornu! Te marchaste, te fuiste, me abandonaste Te acostaste con el primero que te encontraste Me offendiste, me humillaste, me avergonzaste Me pusiste los cuernos y me engañaste Pensaste que era tonto Pensaste que era idiota, y he en internet foto fatan pelota. Me la dicho me la pegaste sin compasión. Y ahora van a ver en pelota, hasta en el Japón. Te llevaste hasta los trastes y del maxi de mi guitarra. Y guitarra, rima, con lo que tú eres. Guarra es una guarra. Me dejaste sin el coche, sin el piso y sin un Por mí puedes meter. Zatelaj! Lo metiste en mi cama, lo metiste en mi ducha Le pusiste mi pijama y mi babucha. Te dijiste que conmigo perdiste el tiempo Que te vaya bien, que te vaya, que te vaya, tan aliento Te llevaste hasta los trastes del mochi de mi guitarra Y guitarra rima con lo que tú eres Guarra es una forra. Me dejaste sin el coche, sin el piso y sin mundura. Por mí puedes metértela. ¡Díselo! ¡Dísátelo! ¡O se lo dices tú o se lo digo yo! ¡Se lo digo yo! ¿Por dónde puedes meter las cosas? ¡Díseselo! amigo. ¿Cómo que yo no acepto mi amigo? Pues amigo? cargase amigo? tu amigo, vamos va a tomar un cervezón. Venga, venga, va, venga va. vamos, a pagar, vamos a pedir banderilla. Saca, <risa> y después cabrón. vamos a jugar billete y voy a dar con ey, el... Sí, venga, ahí. Los buenos, venga. Porque luchamos por la libertad de expresión, ocupamos el día. Radio RSK, en el 107.1 de la FM. ¡Una ocupación! Y bueno, volvemos a estar aquí en Gunke Palomino Con los chonders Nos han escapado, por suerte, muchas gracias Seguís aquí Habéis cerrado la ventana Y, <risa> <risa> y la puerta, es verdad Y bueno, seguimos con las preguntas ¿Dónde molaría tocar? Como escenario ideal Palau San Jordi Maya. Toma ya Toma. Toma, ¿eh? Me ¿El, visitar, ¿El Palau ¿no? San Jordi dónde está? Vaya. Oh, el tío, Manjui, tío? Coño. Ah, ahí coño donde... vale, ahí, ahí Y el Viñarrosca, ¿eh? Adiós, eh... Sí, donde mola cada uno bueno, en, el, en el viña también si podemos... Hombre, a mí me gustaría tocar en las fiestas del barrio Sí. Mi, sue mi sueño es fiestas del barrio. Realmente. A las 2 para, de la mañana. El decir, justo, eh. El horario de noche-noche. Noche, ya, sí, ya no se ah, ve. Qué ¿no? bueno, joder, no eso. Para, para el tipo de grupo que somos, unas fiestas de barrio. Sí. Se ha, se hay es que hecho. decir que es una putada tocar en las fiestas de Prosper a las 2 de la mañana, porque a mí me ha tocado. Y tú, imagínate, y... no beber ni una gota. Porque una tienes mierda. que orar, eh. Da igual, si yo. Es no que nosotros tenía... somos un, un grupo muy sano, eh. Bueno, se va a No hay problema. Falso. Si tocas a las 2 de la mañana, bebes y luego duermes y luego bebes. <risa> es falso todo, tío. A mí no me engañas, no bebes hasta las dos. Anda, <risa> un repul de por medio y se acabó, ¿no? Entonces, marcamos fiestas de Prospect como escenario ideal. Por favor, sí, sí, sí, sí sin sí. duda. Sí. De Prospect, de Y de, tal, y de, de luego, club, de, de de Después de haber hecho el recorrido por el barrio, para los añordios. Eso sí. Directo, para, ahí. Y luego una gira por Alemania. Y ya sí, si, si nos ponemos muy Boston. Que yo ya hasta estado me lo conozco, por eso ya te digo yo, ahí tengo contactos. Ahí o puedo o sea, sacar algo. No sabemos si nos van a coger porque si le indican no tocar clarinete... Está claro, claro, ya vimos toda esa remutación. A ti te tan conocido con el clarinete, ¿verdad? Claro, a mí me llaman de clarinet. <risa> <risa> The clarinet -er, bueno, de de clarinetter, acabando en él como de los chonders. Spanish clarinet. Yeah. <risa> porque, vale, tenemos el escenario ideal, pero con un grupo, ¿con qué grupo molaría compartir un escenario? Que yo, hostia, pues he tocado con... Eh. Con, con jodido Karma, que son un grupazo. Ah, pelota. <risa> Hostia, pregunta. Con las Nancy Rubias. Es que. Puede no. estar muerto, ¿eh? es el ideal, o sea, de la época. Sí, que sí, sea. Que se hace los Ah, sí? ah puede estar muerto. Claro. Pues las nazis Rubias. <risa> <risa> me parece un grupazo, eh. No sé si lo conocéis, pero vamos. <risa> las Nancy Rubias no es del Mario. Sí, Bacalito, exactamente, es el <risa> líder, o sea. Exacto. Me parece mejor grupo. Mojinos Escocidos. Hombre, si tocáramos con los mojinos sería un poco raro, porque serían como dos veces las mismas canciones ¿no? Ah, que toquen ellos unas diferentes O okay, que venga el Sevilla a cantar con nosotros Eh, que da igual o sea, o Eso sería un sueñazo, eh o sea, sería ¿Te, mi te, te está quitando claro, el puesto Sería mi sueño es que? Sería el, el Aitor en una esquina es que ¿Pues no es Una paja Otra, bueno, si tengo que donar al día siguiente o no, no, no, no. no? no Algo tan trico Es verdad, volvemos a sacar el tema has dicho de Bueno, no saques por si acaso Bueno, no pasa nada Que con esto pueden lograr, Estoy apuntado, a, estoy apuntado al programa de donaciones para hacer inseminación artificial a mujeres que no pueden tener hijos y con ello yo me pago la carrera. ¿Qué pagas no? ¿Vale? ¿Qué carrera estás haciendo? Estoy haciendo sociología. ¿Estás pagándote sociología a pajas? Más o menos. Hay mejor manera de pagarse una... Pero <risa> voy a hacer otra o un máster o algo a pajas ¿A también. <risa> <risa> Ese, mi, mi, objetivo es hacer, mi objetivo es vivir a pajas. O sea, Se puede vivir a base de pajas. El bueno, <risa> el próximo micro va a salir de ahí. <risa> <risa> Yo no lo cogeré. <risa> Hostia tú. Puedo preguntar cuándo te sacas al mes haciendo esto. Al mes, claro, según. Se puede donar cada tres días y por cada donación son 50 euros. ¿Vale? Lo que pasa es que te hacen una, una guardada de una vez por semana. Si tú haces una vez por semana, en el al mes, te sacas unos 200 eurillos Un mes tiene cuatro semanas, una por semana. Papajas. Vale. No está nada mal, eh. No, no está, no está nada mal. Pues eh. es que a ver, Be ¿cómo veremos? que no está nada mal, tío? Está genial O sea, pensad un poco a cambio de qué. <risa> o sea, aquí casi todo el mundo lo hace gratis. Que sí, que sí. Estamos tirando dinero. Que sí, que sí, que te hacen análisis y todo eso, pero si da la casualidad de que sales bueno, regalado. Eso es 98% de fertilidad. Yo no respiréis mi aire, ¿vale? Porque os puedo dejar peñados. <risa> por eso voy con mascarilla, no ¿Algún día de estos, ahí te encontrará algún chavalillo por la calle con cantado los mojinos. Los sí. sí. mojinos con una cara parecida y dirá, hostia, mira da y No te da mal rollo eso se van a Alemania a ver si lo son se van a Alemania Los... bueno pues vamos sí, a visitar Alemania. Va... no el programa logístico de, de las cosas estas hace que tenga el, el mayor grado de separación para probabilidades de que si yo el día de mañana tengo un hijo de manera natural no se pueda encontrar encontrar y enamorarse y casarse con, con una persona que sea mi hijo también aunque yo no lo sepa entonces el programa de distribución lo, lo hacen de tal manera en reducir al máximo las probabilidades Por eso viene gente de Alemania. La gente que se hace simulaciones artificiales suele ser alemanes que vienen aquí y la gente de España suele tener que irse a otro lado. No para, para... Ah, no no viene el semen, por de alguna manera. No. Viene a la tía, Alemania sí. Peñal. No, ¿Recuerdas la película esta española de Pepe, vente para Alemania? <risa> <risa> Joder. Vente, yo yo, yo la tengo en DVD. Pero 20, 20 años y ya ah, tienen más hijos sí, sí. que... No, no, no sé. El, el primero está la Pero bueno, yo no, no sé nada y nunca... ¿Tú sabes cuándo habrá un hijo tuyo? No. O sea, sabes que puede que esté al caer, pero realmente no lo sabes. O sea, que a lo mejor ya lo tienes. No, no puede ser. Bueno, sí que puede ser, claro. A lo mejor sí, pero... Tú deja chava chaval, que se hace pajas únicamente. No ha aprendido no, a nadie. Pues, Yo es pues es, es que que, no he desarrollado la parte tiene. filosófica de, no, no hay del parte, tema. No hay, no hay ¿vale? más parte filosófica. Yo, mi, mi sueño es tocar con los mojinos. <risa> <risa> vale, vale, vale, que era la, ¿no? la pregunta. Vale, <risa> que era mi sueño. Y como soy un dictador, pues impuse sus canciones y luego poquito a poco... Vamos sí, tirando. Lo de, lo de las pajas es secundario, de vez en cuando le colgamos algo en el Facebook. Sí, porque por ejemplo yo en los ensayos toco con El Nardo fuera, pues vale. <risa> Todo falso. <risa> Tengo que decir que es falso, porque van a pensar con el nardo fuera no, en Boss sí. Eso es una canción nuestra, doy que, fe. Que que ya, queríamos... ya nos ha llamado la atención el, el técnico de sonido del casal de técnico sí, de técnico Un saludo para Chicano desde sí. Yo no le mando un saludo, ¿eh? Se lo mandan ellos Tío, tío, estamos saludándole, no le estamos dando eso. Que le dijimos, vamos a tocar en gallumbos me dijo, oye, una mierda, le dije, bueno, ¿Ah, sí? pues Sí, bueno, pues me voy es... a tocar de gallumbos Y de pie Me dijo que no, le digo, bueno, pues tocamos con Camisón de noche, pero sin gallumbos Y bueno, imaginaos es... el resto <risa> Es una canción... Ah, vamos a ir de camisón entonces al final No sé, tío, yo estoy sentado y pensando En tocar con falda escocesa y, con pegarle, y pegarme en el no Con el Kirk ese ¿Qué Kirk? ¿No es la falda escocesa? ¿Se llama Kirks. Sí. No, no tengo ni idea. Bueno. Sí, sí, se llama Kir. Qué tío más culto, eh, Tenemos aquí, al bajo. Kirks eh. Creo que tienen los bajistas, ¿eh? La cultura, sí, los no. bajistas, adiós, eh. Yo te entiendo, Dani. No, sí, no. no. entre Los no, bajistas, no. adiós, tenemos. Calla mierda. <risa> <risa> <risa> bueno, que tocamos en gayumbos <risa> y es una canción nuestra. Yo no toco en Gayumbos. Es vuestra, <risa> vuestra. <risa> no. Vuestra <risa> letra. <risa> a <risa> ver, <risa> ¿Canciones <risa> <risa> nuestras, nuestras hechas? ¿Tres, dos, tres, cuatro? Cuatro. Tres o cuatro, ¿vale? Y no tienen nada que ver la una con la otra. Y una que y ¿Qué ni estilo ni letra. No? no, porque además otra cosa es que queremos movernos por todos los estilos, ¿vale? Estamos porque como realmente el todo. trasfondo es cachondero, pues mientras sea de cachondeo, el estilo es sí. Vale, o sea, son polifacéticos ahí. Pese a que la voz sea horrible en las canciones, tío, los, los instrumentos, eso sí que tengo que daros un beso a cada uno, porque de verdad que son la polla. ¿Vale? O sea, yo me siento ultrajando el mundo de la música escuchándolos a ellos tocar, ¿vale? porque los rompo todos. La, la gente cuando... O si sea, alguna vez hace conciertos los chonders que espero que sí. Y vengan a escuchar, que vengan a escuchar la música, Que favor. vengan todos al primero. Porque, porque como son, no oigan eh, hablar de nosotros... son muy buenos todos los cabrones estos. <risas> son muy buenos. Me cago en todo. Y bueno, que sí, que tocamos en gallumbos Y nos... Y ensayamos en gallumbos y el, el Hombre, técnico sonido no nos no si, no, ¿no? si no lo hacen los rejochilipipes, no lo vamos a los poder -hot hacer. Los y no, rejochilipipes tocaron en pelotas y yo estoy muy a favor, ¿sabes? Porque wow. soy de batería y estoy... Pues si ponen en toca solía tocar en, en bañador, Aunque por Porque moneda... no le cabe la polla en, en un gallumbo. <risas> Entonces, así vamos. Aparte, vale. aparte. Aparte. Es que cómo no vamos. <risas> ¿Qué opinión tenéis de los grupos comerciales? Grupos que nacen solo para triunfar, sin importar la letra ni el ritmo. Pues bueno, somos nosotros, ¿no? <risa> nosotros, somos nosotros solo queremos eso. ¿eh? ¿Por darnos algún ejemplo Shakira, por ejemplo. Podría ser cruel y decir a alguien Nadia que aparece por telecinco, de vez en cuando. <risa> pues, no lo diré. Puedes decirlo, ya lo, bueno, ya lo discutimos ya lo hablamos. O sea, caras bonitas, cuerpos de fábula, pero que realmente escuchas oh, sí. la canción es una mierda un pero a todo el mundo gusta. Okay. Pienso, pienso que estarían muy bien si. Si tuvieran los huevos debajo de una piedra bien corta. A ver... Yo personalmente creo que tiene Que ellos empiezan, supongo, siempre con una ilusión. Creo que todos y cada uno de ellos. Lo que pasa que... No creo que sea fácil este mundo y supongo que... Las discográficas les dicen lo que tienen que hacer y... A ver, que nosotros criticamos mucho. Y realmente poco de lo que hacen e e ellos... De lo que hacen ellos, creo que poco lo han decidido ellos. Nosotros criticamos mucho, pero si a ti te viene un tío y te dice... Te voy a dar tantos miles de euros si cantas esto te lo pienso. Según, sí. según, o sea, si es muy horrible, sí. También, ¿no? <risa> <risa> no, pero... De... Estamos hablando de tantos miles de euros. Sí, sí, que son millones. Pero claro, esos tíos son gana. así porque hay gente que lo compra, porque hay gente claro. que le gusta. A ver, es claro. que, a ver, la voz de Shakira a mí me parece buena, Me vais a linchar ahora, ¿eh? No, <risa> no, no. <risa> no, no, Shakira, no, no <risa> hombre, pasa nada. Completamente, <risa> completamente pero, de acuerdo. cada vez. me gusta, no me gusta nada físicamente, pero cada su cada voz, A no Cada vez se entiende menos, pero es verdad que bueno tienes un gancho es porque hay gente que lo compra si no existiría de hecho nosotros no somos una crítica a, a eso pues somos una de hecho somos una crítica una vergüenza al mundo de la música ¿eh? en general sí sí sí ¿Vale? no por nada sino porque somos los tíos más vagabunders vale los peores y estamos ahí haciendo música que realmente nos ve por la calle no te imaginas que lo vemos todos y encima en un grupo mismo todo no, es, somos gente que es, es, es, puede hacer cualquiera música, y buena música, ojo, eh no buenas canciones o no buenas, le, buenas voces, voz. pero hostia, buena música que lo puede, a ver, lo puede hacer cualquiera, hay que tener un talentillo, pero si hay grupos, muchos grupos que no han triunfado en el mundo es por cosas así como por no ser guapo, lo que has dicho tú, un Shakira, un claro. un de este, piensas, hostia, cualquiera puede hacer música, si estos, estos cabrones de aquí que son, son unos vagos Están haciendo música... Es un criterio, en... es, es... Un grupo bueno es criterio de la gente, no es criterio del que más venda El que más venda es un grupo con más posibilidades ah. Pero grupos buenos hay a patadas O con y más grupo enchufes, buen... ojo, eh o Grupos buenos que caen a patadas Mi sueño es que Miguel Bosé se enamore de mí Miguel Bosé, que me he olvidado de mencionarlo, gran influencia y buenísimo Que Miguel Bosé se enamore de mí y a partir de ahí un enchufe y... Tú le tienes que decir tengo un 98% de fertilidad, eh. Bosé <risa> Tiene dos niños, ¿no? Sí, los y... ha tenido hace poco, ¿no? No no sé si ha tenido. una madre poco. de alquiler. Pero los ha tenido de verdad o... No, Eso no sabía la, yo. Lo de la madre de alquiler me lo había saltado. Sí, no, porque él, a él le, le gustan los chicos, ¿no? Es que le gusta todo, creo yo. ¿eh? Es que yo creo que se ha follado tanto con tías que se ha cansado y ha dicho, voy a probar por tíos. Vale, más o menos lo que le ha pasado al... al ¿Cómo se llama? A, ¿A ti, ¿no? No, a, a este, a Cara de Lucio, que <ríe> el, el guitarra bueno que está que está aquí, que es hartado y ya eso le gusta a los hombres. Pero ¿No? le quería buscar una novia. No, es no, no, al otro. Al, al que no está le buscamos tiene, una novia. Este tiene, tiene novia. novia. Ah, vale. Pero le gusto yo. <risa> no, sé, no, eso importa. Es ¿Ves? no importa. ¿Ves? Y a y a mí no me gusta, gusta él, eh. Los los los la la en los ensayos... es declarado. Se salta la chispa en los ensayos. Sí, a veces en los ensayos <risa> me acerco, me acerco a, a la gorda y le doy un besito y eso. ¿Lo has visto? Pero no lo rechaza, eh. Porque me quiere mucho. Y yo también lo quiero mucho a él. Son muchos años. <risa> Ahora es un besito, hombre no, Ahora no Un besito a las ondas ¿Y qué opinión tenéis cuando digo a palabras gay Sociedad General de otros Españoles, ya sabéis las siglas ¿Qué os genera? Yo pensé que era una palabra en inglés y Se está quedando conmigo porque soy más malo en inglés que la hostia Pues no sé, Ramoncín, ¿no? primero se me ha pasado por la cabeza Estaba relacionado, salir este hombre, eh, ¿eh? Estaba relacionado ¿no? Con, con algo así No sé, si es que veo un poco la tele <risas> pues típico, ¿eh? Me veo un poco sí, la sí, tele, sí, no sé sí. de qué va Pues nada Espero que me venga una multa algún día Porque nosotros... Las de todas las canciones que tenemos, tres son nuestras y el resto son copias. No sé si nos pueden decir algo. No, no son copias, son mejoras. <risa> bueno, pero nos pueden decir algo igualmente. Sí, sí, que nos pueden decir algo un día y nosotros también podemos ignorarle, como llevamos y haciendo hasta que... Ojo señores de las GAE, estoy dispuesto a trabajar para ustedes. ¿eh? <risa> yo, no desperdicio, yo no desperdicio ninguna oportunidad de trabajo. Que yo, estoy vamos este... a mutear, yo os que puedo que... decir todos los del casal que tocan Me cosas. O no, mutea, mutea. <risa> no te Ya no más. ¿No han muteado? Hostia. No, ponle, vale, ponle, vale, hombre. Opinate el resto de lo que queráis, que a mí me han vetado ya en este ¿Qué programa, madre mía? ¿Qué Son del de PP, ¿Qué? no los escuchéis. De. ¿Qué opinas de las de Whisky? Eh, a ver, yo creo que la música es libre y no se tendría que, que poder censurar ni nada. Eh, así que que les den por culo. Pero sí que es cierto que el trabajo de cada uno es bastante importante, no sé. Yo que. Lo mismo, que le ten por culo. No, no le importa. Buenas palabras. Franc <risa> Francamente, si a alguien le molesta que otro alguien le venere tanto que haga una de sus canciones, realmente es que real no se lo plantea. O sea, y si haces una canción de otra persona, es porque realmente esa canción te gusta. Y la ves tan buena que dices, tengo que hacerla. Bueno, es que ahí entramos en los derechos de autor también. O sea, sí, bueno, decir, lo de los Con derechos los, los libros, lo de los derechos de el conocimiento, también, no. pero, pero eh, yo no gano por qué dinero. Pero tener por que este. pagar para. Pero una cosa es es un negocio. Pero todo. una cosa es coger la canción y forrarte con ella, y otra cosa es, tocar, no es... tocarla una vez porque claro. te gusta. Claro, tío. Estás dando, además, estás haciendo un tributo. Gente que no, que no conocerá ese grupo lo estás dando a conocer. Bueno, pero es que no es solo copias de otros grupos, es pasar la canción en un lugar público, utilizar la canción para tus propios fines, Pero no sé, a mí si en un futuro sale un grupo de mini chóndez y hace sin sentido, pues yo no les voy a decir oye, no quiero que ganes dinero con mi canción. Yo sí, yo sí, yo también. Dinero, por favor, págame ya está, y puedes tocar la canción. Y si no, llamo al batería y te pega una paliza. en eso estoy de acuerdo. Si me va a caer dinero a mí también... No, pero pues ahí estamos, el no, negocio vale. es más o menos ese Si cae dinero, joder Pero bueno Pero tampoco hay que ir buscando el dinero no, no tenéis que hacer como yo <risa> no. <risa> Vale ¿Y qué opinas de, de la prohibición de la cultura en internet? Uf La prohibición de la cultura en internet ¿Qué es la cultura? El hecho de que no puedas poner O sea, de que no puedas descargarte la música O las películas o libros Mediante internet Yo pienso que lo han hecho de puta pena, porque cada uno sigue haciéndolo por su parte. Yo sigo haciéndolo, soy... <risa> como, como es una manera correcta de decirlo? No comprador de discos. ¿Pero eso es la prohibición de la cultura? Entre comillas, sí, porque no, no queda te dejan no para... ser libre para no, poderte descargar. O ¿Tienes para... dinero o no puedes... ¿Y cuando no había internet? Pertenecerla. Cuando no había internet, la cultura... De no había dónde? internet, te lo grabamos en la CDs. La cultura de la calle. Y fotocopi... La cultura de la biblioteca ¿Vale? La cultura en el parque haciendo Reco amigos... Recordamos ¿Qué? que siempre ha estado prohibido copiar un CD de música. yo copiaba. Yo copiaba. La yo cultura, la cultura que tengo es de estar en un parque. No descargarme de esto. No sé. A ver, has... sí que entiendo, ¿eh? O sea, me pongo, me pongo en ese lado porque la cultura de Internet me parece una chorrada. ¿Vale? Porque en Internet hay más incultura que cultura muchas veces. Pero en... Qué bien hablar, jodido. ¿Has visto? Es que estudios, voy a la universidad. Pero... Por otro lado, lo de la música y todo esto, que va más o menos todo por el mismo lado. Uf. ¿Quién le dice que no al tío si es suyo? Yo, eh, Por mí, gratis todo, ¿eh? Y el conocimiento y para todo el mundo. El, el tío, esto es mío y lo quiero yo. Yo también, si algún día escribo algo, quiero que se reconozca que es mío. Pero, por ejemplo, por concretar más. Uh -huh. Antes había muchos grupos que tenían sus canciones y, y sucedes en Mega Sí, Se dio la prohibición de, de Mega y esta gente la tiene más complicado o tiene que buscar otros medios para poder compartir su música. Eso es porque lo que pasó con Mega eh, forma parte de una serie de hijos de puta. ¿vale? No, no los que hicieron el Mega sino la cerrada y todo eso. sí Pero eso no es prohibición de la cultura. Eso es que un tío que hacía una serie de cosas mal, la, el vetar a ese tío ha llevado por otro lado a que salgan perjudiciadas una serie de personas que no tenían por qué salir perjudiciadas o que no hacían nada ilegal, pero era porque la mayoría eso, eso es culpa sal... del, del tío de las leyes o de lo que sea un saludo desde aquí al FBI por cerrar Megaupload. lo llevamos aquí en el pechito bueno yo un saludo por cerrar YouPorn no, Megaporn eh, no, era, no, no, porn. No, a, a mí Megaupload por miles eh. Pero, pero, ya, pero Megaporn, Megaporn ahora, ahora con Megaporn Yo para donarte o que usar mi imaginación Que es algo que tengo escaso Falso, tiene pelis Allí le ponen pelis Eso y sí, ¿eh? renuevan las pelis y ponen revistas Muy bien, muy bien sí. ¿Todavía hay revistas no los sitios esto, de donación? Más que pelis Pero revistas aquellas de... De las que hay dos páginas que están pegadas Nuevas, van renovándose también Los sí, sí. Co Lo Hasta compran nuevo se dos páginas. Ten en cuenta que aunque yo pueda ganar 50 euros Ellos ganan Pero bestialidad de veces más Una persona para hacer una diseminación Paga un montón de dinero, no sé si llega al millón ¿Sabes? O sea, eso Les sale a cuenta Y se aseguran de que no lo eches en la revista Porque para ganar el dinero lo tienes que echar dentro del vasito Ahí está sí. Ah, sí. Y tienes que poner muestra entera, sí, lo tienes que marcar Si no, no vale y no te paga A mí una vez se me cayó fuera y la recogí así con el pote <risa> y Muestra entera, sí No digas apellidos, aquí pues la casa, y te está, van a joder ¿eh? el negocio Y bueno, más preguntitas, va Bueno, realmente ya vamos a ir llegando al final de la entrevistilla Pues no pregunten más Una cuestión, ¿cómo podemos contactar con vosotros si alguna vez queremos montar un concierto o algo? O, sea, hostia, ¿o alguien que nos esté escuchando ahora mismo No sé, sea, pues marca ¿han caído bien? ¿Queréis Ten llamarles? Tenéis que ir a, a Gotham, coger el, el foco de Batman y encenderlo <risa> Encenderlo, pero en dibujar un pene donde el, el vampiro Porque si no sale Batman, hay que tapar, tapar la parte del cuerpo del murciélago Y dibujando un pene y ya está Y así nos enteramos. No, aquí tenemos un problema para contactar con nosotros. Porque primero necesitamos el logo hecho y pasado internet. Que culpa mía no es. Vale, culpa sí. suya no es. Yo tengo ¿vale? logos, ¿qué pasa? Que el que único que ocurre aquí soy yo, ¿sabes? Y, y me da palo. Y queríamos abrir el grupo en Facebook, que espero abrirlo que se podría logo, abrir ya, porque hay fotos. En cuanto pasen el logo, ¿vale? Para subir fotitos también y chorradas nuestras. Sí. Y luego, si no, agregándonos a cualquiera de nosotros Esta al... tarde mismo lo hago. Al Facebook o... Donde sea. O vais al casal de Jovas de Prospe, o pasáis por los módulos, los miráis y allí preguntáis, oye, ¿sabéis algo de los chondes? Y alguno dirá, claro que sí, ese es el grupo donde, donde canta el Mane 2, ¿no? Pues, ya está, esa es otra, que me llaman Mane 2, ahí. Y, y, y ya está, en ese momento ya sabéis que habéis contactado con nosotros. Muy bien. Es fácil, es fácil, es fácil. Bueno, si no, si hay alguien que nos está escuchando que contactar contactar. Nos pueden enviar ¿Qué? aquí un mail a la radio y nosotros podemos claro, con los perlillas estos. Si sí, no, ¿Sí? seguramente esta tarde ya hay grupo de los chonders. Claro, ¿Sí? sí. Bien. Claro, claro, claro. Bueno, aquí. después del pipón. <risa> eh, jugamos. Sí, sí, el ping muy buena. Que os subiremos el programa a internet, o sea que si lo queréis, pillad ahí toda la info que queráis. Pero no, tenéis. Ok. <risa> <risa> o sea, pues muchísimas gracias por venir, la verdad que sí. me lo he pasado. De no, gracias, gracias a bien, vosotros, eh. tío, joder. Necesitaba hablar <risa> estaba, estaba en mi casa aturdido Como decía Wonka antes, os invitamos ahora que os quedéis Que haremos el noticiario Friki y toda la mandanga Ahí, me gusta. Si te queréis quedar con nosotros a comentar la jugada Pero ¿Para qué? Para que suene divertido Sí, sí, sí. para que suene divertido opiniones? <risa> bueno, Antes de irnos vamos a poner aquí otro tema de los que tocáis. <risa> este es el mejor ya. Que adivino el grupo. ¿Cuál <risa> queda? Que no me acuerdo ya de los que había ¿no? Huevo. Ahí lo han dado Hueo <risa> Sí, <es> que hay <risa> Buen título, eh, para la canción Claro. Han oh, sin duda. Y porque o sea, no has visto de, el descri vídeo Describe bien todo la, lo que es la, el énfasis de la letra <risa> en, en, en cuatro letras Sí, porque al final hay una H no, no Bueno, es ¿y eso? los signos? Sí, sí signos. porque nos habéis pasado en las canciones bastante guays, ¿eh? Que se si pasía de jabón oh, por culo y huevo <risa> Es que nos rollito <risa> bueno, Pues bueno, bueno señores Lo dicho, muchísimas gracias por compartir esta tarde con Para nosotros A vosotros, vosotros, joder no. Y cuando cierto. queráis, está vuestra casa, realmente. Okay. Vale, mañana venimos otra vez. <risa> Yo no estaré, <risa> <Falta> pero cuando <que risa> Falta abran. Vale, vale eh, bueno. Pues, te sin llave. Próximo programa <risa> venimos. Los comentamos las noticias todos los días. Invitados <risa> estáis, eh. No lo no hacemos en broma. Cuando queráis. Noticiario con los choners. Y lo que os comentaba antes, mientras sonaba un temilla, ¿no, Wonka? Que cuando quieran que se pasen por el rock and trini un domingo por la tarde. Sí. hago una cafetilla y... Todos los domingos aparte de ahora Buenísimas las cafetas. La última tocó un grupo que no me suena mucho, que se llama algo así como Café Van o así, tienen y un acústico. No, se llamaban Ocho Furgones de Moses de Escuadra, adelante Eh, indignante. <risa> Cierto, ya estaba en vía. Julia me lo dijo yo y digo, este voy a bajar a ver qué pasa. Lo bueno, comentaré. ahora lo plantearemos en la parte de noticias. <risa> ahora le gritamos huevo. Bueno, señores, pues lo dicho, muchísimas gracias. Y nosotros te hemos dicho gracias. gracias. Y vamos a darle a huevo, ¿no? Y hasta pronto. Dale, dale. dale. ¿Estáis cansadas de escuchar siempre el mismo cuento? ¿Estáis hartas de que se intenten vender la moto? ¿Piensas que hay otra manera de afrontar la realidad? En las radios libres tienes un espacio. Si estás interesada, contáctanos en radiorc.info. Me siento en un bar Me llegan recuerdos que me hacen llorar Que bajan el sueldo pa' economizar Recortan personal y el trabajo lo van a aumentar Le pusieron y la canasta a mamiar Cuatro por mil, que llegará a 500, no estará nada mal. Te cobran el aire, ya no puedes respirar. Espera el TLC, me aseguro que ha de rebajar, un muy buen aire extranjero. Anoten la cuenta, no hay con qué pagar. Lo poco que tengo es para ir a mercar. Sobran las deudas, me van a embargar. La casa y la moto me van a quitar. Cosa me deja, ahora me toca cocinar. Para mí, para los niños y mi suegra que no se quiere arreglar. Otra vez los servicios se me van a acumular. ¡Yo mejor los dejo! ¡Pobre impuestos por cantar. Mire usted a los niños como están de mal Somalia y Mauritania les apodan por ahí Malúdicos, raquíticos, sinifes, ridículos ¡Hola, buenas tardes! Tan pobres que me hacen llorar con tantos problemas ¿quién se atreve a protestar? si marchamos las banderas no las podemos cargar en cuanto a la pedrea, quién podría contestar? si cada que gritamos nos queremos desmayar prohibidos, ¿eh? yo no me esperaba esta canción Wonka. Bueno, está de puta madre, sí. ¿Me, me dirás que no. Está de... ah, está, pues, está, Amigo, bueno, señor, lo podemos hacer aquí en Wonka y Palomino y esta vez le vamos a dar caña a la noticia Frikis de la semana. Sí, empecemos ya con la, la, la sección, ¿no? ¿La ¿Saco? Mira, empiezo yo esta vez. Venga. ¿Te acuerdas de la noticia esta de Homo? Bueno, todo el mundo las conoce, de ¿no? Mía. La de Ekeomo, la mujer esta que intentó arreglar un cuadro de Jesucristo y. Hizo una desgracia, porque vamos a engañarnos No, la verdad es que no ¿Cómo no que no lo sabes, tío? Claro ¿tú no que que la... sí, seguro que lo has visto ¿Se oye? Sí, sí, sí salís salí, salí salí en directo ir. de nuevo Siguen aquí, por cierto Si sí, los hombres no han salido ninguno <risa> no sal, Nos acompañan eh, sigo, Bueno, sigo quejándome que habéis cerrado la puerta de la ventana Vale, ahí lo dejo que saludo a la Puri Sí, un saludo Sabemos que nos escuchas Y los inhumanos grupazo también Y que sí, continuamos <risa> Bueno, la cuestión pues Que han visto que aquí hay filón Con lo del humo y han sacado una marca de vinos Inspirada en él Y claro, pues sale la botella de vino con el careto este Deforme de Jesucristo, Jesucristo? Bueno, de Jesucristo, la restauración No es Jesucristo, es más Es el, el hijo de el Rec, rec <risa> pero bueno Es el hombre, fan, ¿eh? es el hombre tengo que ve esta foto Cristo, ¿eh? ¿Eh? <risa> ¿Eh? Que tengo que ver esta foto ¿No lo has visto, tío? No, en serio, si no veo la tele casi, o sea Eso sabe con internet, si sí, que está pidiendo derechos Tampoco. de y todo ¿En serio? No sabía yo eso Sí, tío Es impresionante Creo que sí, ¿eh? que se, todo, riendo, no, que se va a forrar por haber hecho no, no, una no, no, cagada No, no le dan nada no, no, Ya no ha, no ha salido nada. judicialmente y le han dicho que a ella no, a ella no le dan que se nada o sea, Normal que, que se calle, que se ríen de ella porque la ha cagado <risas> Francamente Bueno, aquí tengo otra de que el gobierno de Cataluña ha sacado otra magnífica ley Que ahora por comprar o vender latas en la calle nos multarán con 500 euros una salvajada no se multará al que compra y al que vende <risa> o sea pero el que compre latas a los que venden en la calle y claro a ver, de se decía los supermercados sí, ah un... no no no a... <risa> latas de coca cola a los paquis mayormente oh, sí, hombre, es eso verdad. es verdad ¿Las latas señores? de coca cola también entra en el pack de los 500 euros supongo yo que no la excusa era de que se ve que en las ramblas están montando una especie de mafias Que se ve que a la vez de que te venden latas, te venden droga y te ofrecen putas. O el pack completo. Y entonces ya pues ponemos a toda. Hombre, Cataluña es que tenemos un de de marketing en nuestra empresa que te caga, es muy bueno. Lo ofrecemos todo. <risa> <risa> Llamadme, ¿Chonders también? <risa> ¿también? Ya ofrece lo mismo. <risa> 500 euros. 500 euros. Sí, normalmente la empresa también se llama Chonders. O sea que ya sabéis, cuando estés comprando latas, cuidado. Porque ya no solo para el que vende, sino también para el que compra. No o sé, sea, realmente... No que ha dicho, tío, yo compro las casi cada día, o sea que... <risa> no o sé, sea, realmente eso de las multas mierdas... Que realmente que te... multan por multal ya. Yo aquí tengo otra noticia, en Valencia, esta vez mm. De que ha multado un tío... Por, con 75 euros por rebuscar en la basura, en un container. Sí, es verdad, está prohibido rebuscar en la basura. Se ve que ahora, bueno, ya sea Valencia, no en cualquier comunidad autónoma del es Estado... Es propiedad privada. No jodáis, no, no, os, digo, no os digo que o sea una cosa que me afecte mucho, ¿vale? Pero yo hace nada con el señor cara de lucio que tengo aquí al lado, recogí meditación y re, resulta que tiré algo importante, no me acuerdo qué era. Y tú, una bamba. Ah, eso, una bamba. Me quedé con una bamba solo y cuando lo vi y me cagué vivo... Y me tuve que meter en dos containers a buscar porque yo había tirado unas ocho bolsas de basura. sí, pues se supone abruido. que es propiedad privada del ayuntamiento y con propiedad privada tú no puedes. O sea, es como si les, se estuviera robando lo que tú has tirado. Bueno, que pues sí, es que, que, es que, que se la coma, ¿no? Que lo metan en su casa. El, y todo el ayuntamiento eso. es público, pero es una propiedad privada. No estamos pues que puedes coger comida caducada de los súper, de los containers, porque también es propiedad del de súper hasta que se lo llevan. Risa mi producto. Está muy bien no sé realmente en cualquier lado ¿eh? me parece que en Cataluña son 150 pavos Joder, lo que te han de... devuelto no lo digo sí, ya la multa seguro no pero no lo sé pero sí que está prohibido o sea está sancionado si pues te cae un anillo la vas, a un papelito, vas a flipar no puedes recoger nada es bastante triste no como estamos sí pero bueno. y con tanta gente por desgracia buscando la basura ¿eh? buscando claro, cualquier claro. cosa aunque sea un trozo de pan o ropa que es que esté prohibido Me parece indignante. Y si lo tiramos en el suelo de la calle, es, es como rebuscar el basura. ¿o no? Es incibismo por tirar basura a la calle. A, a, para, para mí, claro. claro no. recogerlo sí que se puede, supongo. Sí, supongo que sí, no sé. Ya bueno, no hasta se que, se que puede mucha caminar. gente recoja del suelo y diga, anda, mira, aquí tenemos filón. Multa también. Venga. No, sí lo que han hecho. Aprovechar ahora que hay un montón de gente, que, como dice Aitor, que está buscando la basura. Claro. Pues ahora, pues todos los que busquen multa, ¿eh? así nos, no, no. Nos llenamos las arcas. Mm. Listo, listo. Luego, otra magnífica idea que ha tenido España ahora ha sido de comprar 34 helicópteros de guerra. Sí, eh, ya sabía. ¡Polde! <risa> para, ¿Para, ¿Para qué? Y bueno, no manes, hace falta, tía las metralletas y la pintura de camuflaje ¿tienes? y todo eso. que nos Hombre, falta les hace falta la para pa, pa pero... pa pillar a los tíos que están vendiendo latas. Tío, <risa> me parece fundamental. Tío. Y los que buscan en Amazon. No son kazaks, o sea. qué pintura de guerra. España, por interés global, todos los países nos querrían conquistar. Dicho, Aquí tienen una de oro, una de riquezas, empresas. <ríe> sí, sí, Somos ya. la envidia. <ríe> lo el icón, España no armas. tiene para tanto. Que con 30 pajaritos nos salvamos el culo, ¿eh? Sí. Y Aquí. luego nuestro estimado rey Juan Carlas, como le he llamado en el, no. el Big Minutes. Juanca. Me encanta, me quedé flipando que lo pusieran en catalán. Hombre, es Jean Cloud también como como es igual, Juan Claudia va. probado Dan. uno como para dar el visto bueno? bueno ah, los... ha probado. Mira ¿Y <ríe> cuando tira él. <risa> sí, sí, sí, <risa> sí y el 30 tira. minutos el tío hay un pulso. La aguanta, la aguanta. Está bien porque nos estamos preparando como todo el mundo ya sabe para invasión alienígena. que es una de mis teorías sobre sobre el armamento en España, Space Invaders. Claro, que está claro. O sea, pues ya le podía haber pasado como a Rajoy, ¿no? Con el del se tótero. hubiese caído. Pero <risa> más arriba, no, porque no estaba Esperanza Aguirre dentro. <risa> bueno, no hablemos de Esperanza Aguirre, que es ¿Qué? el OPA. Esperanza Aguirre. Guido, Esperanza ¿sí? Aguirre se ha hecho la, la del Ramoncín, que en el último momento... Ah, saltó. Hay dos vertientes que dicen que por qué se puede haber ido esta mujer. Una de dos que es la más obvia, de que la tía ya está más que forrada y con 60 años, pues va a vivir la vida. No, es que sigue cobrando de más, ¿no? Eso sí, esto está sí, claro. Y bueno, ya, ya está, ya está en, es en una empresa que es sub del gobierno sobre turismo en España. No sé cómo se llama, no sé si se llama. Me arriesga... No, es, es que no es Turiza, pero me suena de algo, lo, lo sube leyendo. Turiza y es ¿Sí? Pues, <ríe> entonces no es eso. Eh, una empresa de turismo español ya que, bueno, está vinculada con el gobierno y ya, está, ya tiene otro cargo ahí. O sea... Las teorías también es lo del cáncer, ¿no? Bueno, yo creo sí. que esto le importa ya una mierda. Y Bueno, ¿cómo y, le importa una mierda? Yo creo, teoría, ¿eh? yo creo que la otra teoría es el, el Eurovegas. ¿eh? Ahí está la segunda teoría. Sí. Claro, al conseguir o sea, que Eurovegas haga ahí. Madrid, pues la tía está seguro que aquí a un par de añitos tiene una mega oficina bueno, en el complejo este industrial de Eurovegas. Bueno, si iba llorando. Tampoco la pregunta es, ¿estará alegría? ahí trabajando moviendo papeleo o estará trabajando en una barra? Bueno, a mí no me gustaría verla en una barda. A mí sí, eh. No te <risa> creas. Yo le metería un billete, ¿sabes? Iríamos a meter billetes en el tanga. No, tío, ya hemos relacionado a Esperanza Aguirre con un tanga. ¿Podemos parar? ¿Tanto o no, tío? ¡Es imaginaciones tuya No, no, o sea, lo estamos haciendo en directo. No, no, hay, no hay mejor club. No, yo me la estoy esperando, de hecho. <risa> Venga, va una noticia más romántica, más bonita, más chula. Un chino, porque no puede ser otra cosa, ¿vale? Un chino se mete en una caja para dar una sorpresa a su novia <risa> y casi muere a retrasar la entrega. <risa> sí, Muy bien. Qué agobio, ¿no? Casi muere qué, qué tonto. Salió en el mundo la semana pasada esta noticia un Un chino se mete en <risa> un una caja y como Ay, los, los de correos van así de guay. <risa> También vaya ideas el chino, ¿eh? Y Hombre es bonita, dejar... es bonita la o sea, idea. Era pero, era, que tú en una pero, caja. A ver, a ver, a ver. Pero eso según la novia, porque pero, yo yo pero, voy a mi novia, me presento una caja y devuelve el paquete. <risa> Dice fallo en el remitente o algo de eso, y me manda de vuelta. Pero, si él estaba dentro y lo cerró de tal manera que no podía salir, eso es que le cerró un colega. Exacto. Exacto. También un poquito el chino. Qué cabronada. Que le costó poner una pajita o algo enganchado un lado de la caja para respirar, ¿no? unos agujericos como los gusanicos de seda. No, supongo que tendría la típica botellita de agua y tal, pero bueno El bocadillo, sí. he Una botella, <risa> una botella un, de agua Un, un orinal, y ¿no? Botella, ¿También, botella? También supongo pues? una No, no, de agua la botella y de botella. agua ah, como una vez bebida, vale O, o no, eso es un, un no, retrociclo, no, nunca sí. acaba Está bien Como, water, como Waterworld, ¿no? No <risa> <risa> he visto Waterworld ¿no? <risa> <risa> tenéis que verla, si no la habéis visto, tenéis no, que verla También, como de Televania Pepe Exactamente. Luego, aquí Cataluña, con esto de que hubieron un millón y medio de manifestantes para la independencia de Cataluña, el gobierno lo primero que ha hecho es pedir hacienda propia para Cataluña. Y a mí, en el fondo, no me parece tan mal que Cataluña sea independiente. Tengo mucho que decir, ¿eh? El problema yo está también. en que lo primero que intenten hacer después de esto es seguir chupándonos pasta, pero ya directamente. sino Ya que puede ser que yo lo veo lejano, pero igualmente, ya que puede ser que seamos independientes vayas poniendo ya hacienda propia es un gesto muy feo ahí hay cosa mal eh hay muchas cosas, primero ahora no estoy muy puesto porque se ve que lo último que han dicho es que sí que podrían hacer así como un change raro, pero si Cataluña se independizase, primero tenía que volver a otra moneda que no fuese del euro, porque sí, bien, independizarse no puede in integrarse directamente en Europa y eso sería nocivo, el, el presidente de la Caixa y todos estos ya han dicho que en como se independice se van, ¿vale? y eso podría bajar mucho lo, el, el crecimiento económico el PIB que tenemos en España, hay en España en Cataluña, pero bueno cambiando, tirando por ahí en caso de que puedan hacer un chanchullo, de que sí forme ya parte, no sé qué, que bueno es lo que quieren con el pacto fiscal, es supuestamente tener decisiones sobre sobre el dinero, a dónde va y dónde vuelve y todo el rollo y bueno es que la cosa está chunga, porque ahora además, el, que no ha dicho nada ¿vale? prometió, si la reunión sale mal convoco elecciones otra vez porque sí, yo que porque, he leído que ha quedado, sí, por, es, es con que creo salido que no. creo que van a van a, algo va a salir, algún papel que indicará el, el dinero que pues, cada año, no sé si es a finales de este año o de este mes sale el papelito, ¿no? Este año hemos dado tanto a España y se nos devuelve tanto que siempre sale pues menos. Y como sale de aquí a nada, eso pensadlo todo, no sé quién lo escucha, eh, el, el programa, pero pensad, por favor, muy puntualmente, Puri, piénsalo. Eh. Eso es una estrategia política que te cagas. ¿Por qué Artur Mas hace otra vez elecciones? Porque está luchando por la independencia de Cataluña, Rajoy le dice que no, lucha por, dice, pacto fiscal, Rajoy dice que no, ¿vale? Cojo y planteo otra vez elecciones. Se sabe el papelito. ¡Hostia! La gente muy quemada. ¡Hostia! Nos quitan un montón de dinero, no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué hacen? Votar todos a Artur Mas. Y si Artur Mas tiene, bueno, no sé si tiene mayoría o no, creo que... No. ¿Sí? ¿La tiene ahora? Bueno, no sé, quiere más votos, quiere algo así, ¿vale? Pero pues no tiene que compartir nada con el PP. Es un público. Dentro, de, dentro de, del, del propio. De, de Cataluña, la comunidad autónoma. No, quiere, no tiene que compartir nada con nadie. Salía con izquierda o con lo que sea y, y adiós. Pueden conseguir mucho más con el pretexto de la. con el pretexto de la independencia. Pero que, ojo, que por un lado está muy bien, ¿no?, que esté luchando por esto, pero que hay una estrategia también. hay una subestrategia escondida. Entre otras muchas cosas que habrán también, supongo. Que, pero en cuanto a cabo la reunión, ya no ha dicho nada, ¿eh? de las elecciones. No lo ha dicho, se ha callado. Ha ido mal, pero no ha dicho. Entonces propongo elecciones para tal día. Se ha callado, no ha dicho nada. He visto el vídeo justamente antes de venir, además. El tío se ha callado como una putilla. No sé hacia dónde va a ir la cosa ni nada, pero bueno. Sinceramente, a mí no me haría gracia tener que pasar una frontera para ver a mi familia en Almería. Pueden haber muchas cosillas, Bueno, ahí. Pues realmente es un momento igual que para a Francia Es que nos o pueden hacer también Sí, pero en Francia no está mi familia Buscarán hacernos claro, boicot también Desde España clarísimo. Si no votan todos los miembros de la Unión Europea Un país no puede formar parte de la Unión Europea Si España se niega Cataluña nunca formaría parte de la Unión Europea No sé, pasan muchas cosas Y el pacto Es que con el pacto fiscal El lo único el que pierde es España Se acabó Por eso no, no lo van a dar tan fácilmente Está jodida la cosa En serio, ¿eh? es, un tema, <risa> es un tema que hay que desarrollarlo mucho. ¿no? Además, lo he estado tratando en la uni y. Hostia. ¿Lo quedar otro día para hablarlo aquí. no nos Mario? has dicho? Sí. O sea. Que parece que no sirve para nada. O un día le, le fichamos para que venga. Pero aquí, pero sí, de puto que madre, dice, ya estuve que que hablando que no con él. Me gustaría también. Hombre, alguna para quitarle hierro al asunto. Uno de los leones del congreso no tiene testículos Bueno, yo tampoco <risa> Yo tampoco me los he dejado allí ¿eh? No sé si sabéis que en el congreso Pues lo típico que hay dos leones y tal Pues el de la derecha, que se llama Velarde Ah, ¿tienes nombre? Lo pues eh? no acabo de hoy, no. Velarda. Velarde o Velarda o O sin huevos, lo podríamos llamar O pues sí, se ve que nunca. Hace unos años pues le petaron los huevos no sé cómo, pero... Luego... O sea, que alguien los tiene guardados en casa. Hombre, yo creo que sí, ¿no? estuvo si los tuvo, porque alguien se los ha robado. Ah, yo tengo una cosa. Yo si le peto los huevos a un león del congreso, me los guardo. Sí, sí, claro. Esto o sea. es como el whisky, que solo tiene uno. <risa> a ver, llega, llegados al punto de... ¿Para, ¿para qué quieres unos, unos huevos de metal que son más grandes que tu cabeza? ¿Son de metal o de piedra? Son de cobre. Que yo creo que ahí está... Ah, la... ¡Está vendido? No están ¿La en casa, no? están en un chatarro. De, de bronce o de algún unos huevos de bronce sin xenofobia pero los tiene un rumano seguro ¿Vale? <risa> o como recuerdo trofeo de la noche de taja que dije voy a robar los eh? huevos ¿Seguro se despertó de... <risa> se despertó mira qué huevos tengo <risa> ahí puestos encima de la mesita hay quien chupa la capa de la libertad y hay quien se lleva los huevos del congreso Con la cabeza Ahora. de bebé Springfield <risa> y hablando del congreso para el 25 de de septiembre Se ha quedado en rodear todo el Congreso. Ya han, han quedado 80 colectivos más todo el que quiera ir. ¿Y robarle los huevos al otro? No, o sea, el rodearlos y estás allí, que se ve que no está prohibido en principio, lo voy a sacar en alguna norma o algo. Seguro. Y dejarlos allí todo el día pues, reunidos y currando en principio, que es lo que deberían hacer. Es decir, me comentabas que salían buses, ¿no? También de todos lados. No se sabe todavía, pero quieren montar buses desde de otros puntos de España, para que realmente haya gente. Y si no, también se quiere hacer en el Parlamento Andaluz, en la Asamblea Extremeña o en el Cabildo de Tenerife. Ahí, ahí, ahí, ahí. De multa de cae y quien quiera ir. Multa pues. a todos por reunión y escándalo. Pero la multa se reparte en la calle o lo que sea. Es una manifestación y como todas las cosas. Se supone que, que no es ilegal, claro, pero claro. Es si no les interesa ya para sí, que no se pueda repetir o nos sirva como ejemplo para otras veces si la vuelta se reparte a lo mejor pagar cinco euros cada uno nos interesa desde aquí amigo policía porque que lo sepáis siempre hay un policía que nos está escuchando sí siempre sí. estoy con la radio en cuanto pasan <risa> siempre es hombre medio libre de comunicación vigilado está fijo aquí dice que no vamos a hacer apología al terrorismo pero quememos el congreso el no, sentido bueno de la palabra Claro, ya han dicho de que no quieren violencia Pues ya está, no habrá violencia No, no, no habrá violencia. violencia, sí, si sí, echar una cerilla en gasolina no es violento <risa> No Es un acto más Es un acto más <risa> Que luego guarde ya es violencia de la gasolina pero no Yo no entiendo nuestra. esto de la violencia, si sí, son ellos los que llevan la pistola No sé de qué nos coño nos están diciendo Es disputas, bueno. es infinitas que... Esto ya es otro tema del cual nos podemos estar aquí hablando dos días enteros Sí, También. bueno, pues... No hablo por eso, eh. Tengo, tengo también para la violencia. <risa> te veo ahí con las ganas. <risa> es? Programa especial de, de dos días seguidos de Laitor hablando sobre esto. Sociología. Bueno, tengo aquí una curiosa también. Dice ¿no? aquí dos provincias, de ahí las provincias. El gallego de siempre, vamos. Pues se duerme sobre la moto en marcha, choca contra un camión y sobrevive. Mira, suerte para el hombre. Mi pregunta es, ¿cómo te puedes dormir y mantener el equilibrio para chocarte? Mira justo para adelante. Según supongo. la velocidad, pero a ver, que, que si se chocó contra un camión... Sí, sobrevivió, pero está conectado a mil máquinas o cómo va esto. No. Bueno, también hay que saber si el camión venía de cara o se chocó. No, pero claro, hay que saber cómo ha quedado. Claro, el camión estaba aparcado no, y sí. el tío se dio por la cabeza y se quedó estar vivo buena? y no, puede ser una y una cabeza dentro de un boteform. Igual, ¿sabes? De que te quedas empanadísimo. Plas. lo tengo por saco. Yo, al casco. Sí, sí, es pues bien. si no está en silla de ruedas. Y un puto. Suerte. De la, de la suerte, seguro. Sí. Bueno, y hemos terminado, ¿no? Por él las noticias. ¿Sí? ¿Dejamos un temilla y pasamos a la agenda o qué, Wonka? Dale al temilla Tampoco tengo gran cosa Vamos a poner aquí Mata a un jubilado Hostia No me la sé, pero... Bueno, suena mal, ¿no? Qué heavy Está muy bien, ¿eh? Ver, hay ver, hay canción... que matar a los jubilados, de hecho y... La canción es de... Sebaso. Bueno, sí, también es para... La, dar, la gente de mayor este, de 65 Es improductiva para el sistema Vale, así que os apoyo Que si veis a, a uno voy a ahora, ¿eh? Lo, lo señaléis por la calle ¿Vale? Bueno, la canción era de seguridad social Antes de que se vendiera al ejército Acordamos todos el yo tener tu presencia. ¿no? Bueno, pues esto mata a un jubilado de cuando se va social molaba. jubilado, Que luchamos por la libertad de expresión, ocupamos el día. Radio RSK, en el 107.1 de la FM. Una ocupación. Un desansi, una ocupación un bueno, pues vamos a estar aquí en Google por lo menos. Un momento, Cam me han despistado. Canción rápida, un minutín. Bueno, pues hay que decir que empezamos ya con la agenda de fin de semana. Sí, sí, joder. 10 <risa> <risa> no, no, segundo, segundos, 5 segundos. Bueno, la cuestión, como todos sabréis, en la Merced A la fiesta de la patrona de Barcelona Yuhu. Visca la Merced bueno, Yuju de nuevo A mí me mola porque mi madre se llama Merced, ¿no? Y, mi porra, madre no, también, me también se llama Merced Ah, pues felicidades a las dos Mercedes Mercedes Pues un hombre ¿Sí? También felicidades Quítala la de nuestra sí, parte, sí, hombre. hombre No sabíamos Está bien Bueno, pues más que nada decir Muera la Merced, ¿no? Ay, perdón, viva la Merced Sí, bueno <risas> antes de que bueno, aquí cuando estábamos con el temillo y tal comentaba Wonka de que de que sí de que está prohibido montar cualquier evento para los días de la mesa. exacto si es un colectivo una entidad un casal de ayobas un casal de barri una asociación musical X no puedes montar nada en las fiestas de la patrona de tu ciudad falso solo tienen ellos el motor puedes medio. pero no te dejan ahí está claro. claro igual que también puedes comprar una lata pero te van a lavar, y lavar la basura pavos. también puede claro, La cuestión es que no puedes montar nada por ley, porque es una fiesta que la monta el ayuntamiento y como el ayuntamiento somos todos según ellos Y no quieren que se solape Exacto Le, A, ver, a ver, estos también riegan como quieren, o sea, ¿tú te crees que, que va a ir mucha más gente a un evento que monte una entidad joven en un barrio Que, que a, a la fiestaca que montan en el centro, que se reúnen todos los niños de 15 años y bueno, realmente sí. es que es más ilegal la fiesta que montan ellos que la nuestra porque qué? ¿Qué hacen? Se juntan un montón de niños de 15 años, se ponen borrachos perdidos, la lían un montón en la feria del fórum, policía... Pero caray ya no, que no se puede vender latas, tío, ¿no? Tienes, se se han han el, el, el, el chaval de 15 años con hermano mayor irresponsable siempre existe. Ahora, ¿eh? Tú sí. tienes 20 y también te emborrachas ahí. Así Exacto, que... pero no allí, en la alternativa. pues Bueno, la cuestión es que este año ha habido alguien que se ha hartado Hasta hasta los cojones, Ahora estamos hablando de la CJ, eso ha de la de Ayobas de Cataluña. No confundir con la CJ. Para nada. Que es a, bueno, Musellu, y toda la mandanga qué, de mierda ayuntamiento. Que es la ceja que tenía Frida Casa en la medio de la le joda? Bueno, la cuestión, es que es un colectivo de casales de jóvenes únicamente gestionados por asociaciones, como podría ser en este vaya. caso, donde ensayan aquí nosotros los colegas de los Chondes, como Casal de Próspero, ¿no? que lo lleva una asociación okay. del barrio y toda la mandanga, o como se podría ser, Casal de Roquetas. Una cuestión, que se han unido y van a montar un mega festivalazo en el Rock and Trini. Sí. Porque para va variar, no nos han dado permisos para montarlo en la calle y hay que montarlo clandestinamente. Que yo voy a estar allí. Pero bueno, la cuestión es: ¿qué grupos tenemos, Wonka? aquí? yo no me acuerdo. Pues tenemos la Ninja Pastori. Toma ya. Que versionan canciones del rollo Goku, Doraemon, la Toria sí, grupazo, Ninja. grupazo. Sí, sí, grupazo o sea. Y el Otro grupo no con el que deberíamos de compartir Y me lo pasé de puta madre Uf, Yo me tuve ya, ya. que ir, pero Me fui súper contento <risa> Luego tenemos a rumborrachera sí. Míticos también para cualquier fiesta ahí va. Y Maruja Sound System Maruja Sound, Sound System este no os engañaré, no me suena tanto Sé que los he escuchado, me parece que los he escuchado Pero no los recuerdo Bueno, hay que decir que no lo sé, pero El Rocantrini está ahí al lado de Torras y Valle, la línea 1 Sí, bajo el puente de la Trinidad. Una de las parejas. Bajo a Soul System hace música de los 80 y 90. Así bailonga. Sí, es que me suena así de algo divertido. El rollo, bueno, el rollo borrachera y Divertido. Basta, divertido no. Como nosotros. ¿Divertido? ¿Sí? ¿Por qué no nos habéis llamado? ¿Por qué no tocáis? <risa> como que no sonamos bien. Bueno, pues eso. Empezará sobre las 10 y media o así. Como suelen empezar. La entrada sí. es gratis y precios populares. No, vamos a hacer negocio. Birra un Birra eurillo un euro y cubata tres y medio. ¿no? Si y como nada, si estamos vendiendo en la bien. calle... No es ilegal Ah, el atao. Bueno Después ya empezamos por hoy, ¿no? Que nos hemos saltado el jueves, nos hemos saltado el viernes sí, Bueno, jueves, que ya lo sabéis La cafeta en La Gordísima Y Artsy Shows Que hoy ya lo decimos más tarde que normalmente Podéis ir corriendo ya sí. Venga todos a correr hacia La Gordísima Que está en San Andreu, allí En el carré Ponsi y Gallarsa Ahí Y después tenemos en el casal de la Que es posible no sé que, que, que la, la cierren gordísima. Deberíamos ir todos allá a sí, sí la gorda, Pero, Sí, claro. hasta las 12 más o menos estarán Bueno, como que jueves Y luego el d shows El d shows también, como es habitual. Como cada jueves en, en el Ángel Casal de Ángel Pestaña, de Barry. Allá en Prosperidad. También tenemos parándula. Y bueno, ya pasamos directamente al viernes. Al viernes. ¿Qué, qué tenemos? También un, con claro? todo esto de la Merced. La acampada Lloba. Va a ser en la Plaza San Jauma a las 7. Recordarlo. Tenemos el pregón para la Merced. nuestra está que Y después manifestación en, bueno, en el otro, Lo típico cuando los recortes. Qué bien vientos. celebramos las cosas, ¿eh? Sí. Manifestándonos. Siempre alternativamente. Madre mía. Y manifestación hasta la hora que dure. Supongo yo que eran nueve, nueve y media. Pues lo que nos dejan hacer únicamente, ¿no? Si no, nos dejan hacer nada, ni montar una fiesta porque <risa> queremos, para tocar los huevos. No hay más. Está claro. Bueno, y tenemos? luego ya. El generador. Aquí al lado, aquí? aquí enfrente. Estamos desubstanciados y deslucidos. ¿Deslucidos? <risa> sí. Bueno, tenemos a Lúcida y a Sustanciados, ¿no? Que vienen aquí a darnos un poco de ruido. Empezará sobre las 10, supongo. Sí, también aumenta el precio popular. ¿eh? La cerveza varía entre 1 euro y un euro y medio. Ahí la dos. No lo sabemos exactamente, pero según el concierto va variando. No, como cada generador, ¿no? Hagamos sí. aquí una. Mi entrevistilla Plus a los que vengan. Y ya pasamos al sábado, como decíamos antes, tenemos la fiesta de Rock and Trini. La Merche. Y punto, no hay más. Porque la merced y todos lo comen la merced. Claro. <risa> y pasamos y directamente domingo, al domingo. Que tenemos a las 5, que yo no sabía qué se hacía, pero no. ponía que vuelven, o sea que ya se hacía de antes para quien los conoce. Tenemos los ensayos flipados, que se ve que te ponen música y la peña vaya a bailar como quiere de rollo voy o sea, me <risa> apetece hoy que es domingo y no tengo nada que hacer Voy a bailar Y te vas para allí, al parque, al casal de la en Enfrente de la comisaría Y a bailarles un rato a los maderos <risa> Y después percusión con batucada ¿Podemos vender pirras allí o no? <risa> bueno, <risa> si te sí. pones de espaldas en el bar todo Obvio Sí, claro, ahí no puedes decir nada Y después, como cada domingo Tenemos la cafeta de Rocantrini. No, te no tengo ni la más remota idea de quién toca. Seguro que son buenos. Segurísimo. Como siempre, <risa> no como siempre. Como comentábamos antes, tuvimos un pequeño percance, amigo policía. Igual usted sabe algo. Vinieron unos cuantos amigos suyos y a tocarnos los cojones. No sé si los conoce o sabe quiénes son. Dígale que no hace falta Todavía que vuelvan. Estaba sonando un acústico fantástico. Yo estaba allí. Y sonaba de puta madre, María. Bueno, no, llegan, fue el domingo pasado. No, no llegaron a entrar. Sí, el no, no, no llegaron a entrar, pero se quedaron en la puerta con las luces bien encendidas y con, con el miedecico ese que les mola impartir. Se nos plantaron unos 6 o 8 furgones de los antidisturbios sí. y bueno. Y, y sus cochecitos y sus motocicas y iban pasando, iban dando vueltas. <risa> sí, la verdad es que se si policía tú Haciendo te imaginas ahí con toda la armadura y todo. Te debes sentir un caballero templario. Encima en tus coches ahí. Si es que, sí, ¿no? y sí. siempre con la razón. Muy bueno, claro, quien tiene pistola vale. tiene razón en este mundo. Bueno, ya, ¿Y ya se lo decimos. El... que hagan este fin de semana? ¿Este fin de semana? No, ¿verdad? ¿Por qué? Seguro que es más cola que si buscáis por ahí encontréis algo. Pero hasta aquí lo que llegan estos chonders. Son unidos. clandestinas esas cosas. Hombre, ¿no? Este Nosotros... fin de semana ensaya los chonders. Eh. Ah, sí, mía. sí, es un buen... si es un, ¿Es un abierto el sí. el ensayo podemos ir cuando queramos. Puede ir quien le dé la sí. gana. Claro, ¿Puedo? tío. ¿Y si sí, es él lo divertido. ¿Se ¿Vaja? puede vender cerveza? Sí <risa> Bueno, eso voy hablarlo con la puerta ¿Tenéis que, <risa> Bueno, tenéis que hablarlo con, con el que vende cervezas en el grupo Es el, el cara, el, el boquerón es whisky ¿Vale? Sí, sí, sí. Él nos las vende a nosotros, así que supongo que Ah, y por cierto, viernes mañana en la sala BAM, creo eh, tocan, tocan los 77 Y tal vez los que son buenísimos ¿A qué hora más o menos? ¿A qué hora Sí, más o menos de ¿Y dónde está hora. esta sala? En la Plaza Real lo van a venir? Ah, amigo, pues está cerquita Bueno, cerquita Para Sí, a, acceso bastante bien ¿Qué está aquí? ¿Cuesta dinero o no? Pues supongo que sí Obviously ah, eh, No estoy información, información, ¿eh? Claro. Esto, no, esto no vale, Pero eh. bueno, es no vale. al más puro estilo bueno, ACDC tan vagos. Y a ver si os mola Son coleguitas Bueno, ¿a qué hora enseñan los chondes el sábado? ¿Cuántas? Sí ¿Sí? ¿No, no sé. se ha cambiado la hora todavía? Vale, pues de 4 a 6 en el Casal de Prosper Si queréis Es Os faltó jodáis la siesta Sí, ah, bueno, y nadie pues... joder, la siesta, ¿no? nadie puede Yo como músico lo, lo entiendo, ¿eh? Horas? Claro. Cago, si más no horas. Me cagas si más horas, vale. Claro. Está de puta madre, aparte de estar despiertos ahora, entre comillas. Vamos a ver que comas ahí un pedazo de plataco <risa> o ahí lo típico del sábado. El batería se despierta hasta ahora, o si sea, no pasa nada. Bueno. <risa> se despierta y viene directamente. Claro, sí, claro, si no hay no no una claro. Ya no hay siesta. Ya come, hay, come una y, cerveza que le vende el otro y ya está. Te quito un Y empezamos a tocar. Pues bueno, hasta aquí ha llegado el programa ya de esta semana, ¿no, señores? Sí, espero que volváis a estar escuchando la semana que viene A la misma hora, más o menos Más o menos Ya decimos sobre las seis sí, Más seis, allá de las seis, seis. seis, seis Antes cuarto, no seis y Bueno, antes podéis escuchar el programa de la semana anterior Sí, que empezó a las seis Claro, que ese sí que es puntual Pero nada, nada O sea, este O sea, esta. Sí Porque no quiero volver a oír, ¿eh? Que si, que si le parece divertido Yo lo oiré, de hecho Cierto, si lo queréis oír, el programilla lo colgamos cada semanita, como sabréis algunos de vosotros y da algunas. Que un rato, o quizá mañana, no sé. Bueno, no sé. En wokepalomino.blogspot.com.es, para ser exactos. Hay un punto es después. Hay un punto es. Pero si no lo ponéis no pasa nada. No, con un punto com ya vale. <risa> <risa> o si no directamente desde radio .info, que es la página de Radio Rosaca en internet, sí. podéis anexionaros también y escucharlo. Realmente solo podéis escucharlo, no podéis voy a engañar, no podéis descargarlo. ¿Intentaremos solucionar el tema? No, se puede, sí, es verdad. Pero bueno, es el tiempo libre que tenemos y no podemos dedicarle más, <risa> amigos. Con el tiempo lo haremos. Pues gracias por estar una semanita más con nosotros. Esperemos que paséis un buen fin de semana. Que no vayáis a las festas que hace el Ayuntamiento de la Merced. al es Y que disfrutéis un poquito de la sí, para. Y que Ciu nos saque mayoría absoluta. La la misma, ¿no? ¿Dime? Los grupos los paga Barcelona, ¿no? Claro, los pagamos nosotros. ¿Y no son grupos baratos? Claro que no. Era Rosario, ¿no? O algo así el año pasado que y vino, no tengo no, ni idea. ¿eh? No, no sé, este año no, tampoco es sé quién viene, pero… Loquillo! Hostia, fue hace, los los fue hace dos años. Y... Alaska Y los Mojinos también Es verdad, fue, sí, fue, hace... sí, fue los, los Mojinos fue hace… Sí, bueno, igual hace dos, fue hace pero hace cuatro… Es el mismo que los Loquillos. El Loquillo tocó con los Mojinos. Y hace cuatro también, que tocaron los dos también. Pero en escenas diferentes. Sí, en escenas diferentes Sí, sí, sí. Me acuerdo que te vi que te ibas con lo a cuatro. Vale. en Cazoncillos. Bueno, señores, pues lo dicho Buen la fin semana de semana, ¿no? Les dejamos con un temillo aquí de Los porretas. En honor a cantante a Y me metí en un coche de policía, ¿no? <risa> pues bueno, buen fin de semana A las 4 de la mañana Me estoy meando que pues estoy muerto de frío, no sé dónde estoy de quién es el coche rojo, que me flomear y al volverme en otro ¡Sofia! No